En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos en, desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Muchos temas, hay muchas voces, muchos invitados. Y me hago una pregunta. Los que dicen ahora que todo es un plan de soros... ...y de los poderosos, que si las vacunas en no sé qué... ...que yo no me la ponga, que si no existe el virus... ...son los mismos que antes eran policías en De Balcón... ...y pensaban exactamente igual que, que escribió aquello de rata contagiosa. Hay un crecimiento de teorías contrarias a la ciencia... ...lo que parecía vencido aparece de nuevo... ...movimientos antivacunas en los que defiende que la tierra es plana... ...que el hombre no llegó a la luna... Estos movimientos están unidos por una cosa, por lo mismo, el odio, el odio a la ciencia y al conocimiento. Y al progreso. Todo el equipo preparado, saludos de Bruno Carreñosa en nombre de... El equipo que está, insistimos, preparado con el jurado al frente de la parte técnica con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en producción y redacción. Vamos con nuestros contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos instantes vamos a hablar con uno de los más importantes buscadores de luz en el pasado, Juan Luis Arzuaga. Ha habido gente, ha habido mucha gente en Atapuerca, pero su nombre es indiscutiblemente el más conocido de todos ellos. Es un investigador del pasado de la especie humana. La especie humana ahora amenazada, pues nadie sabe más que él sobre el pasado de la especie humana. Y hablamos de flores y lo que la ciencia está descubriendo sobre el mundo de las flores en Eureka con Mado Martínez y también de los villanos en de cine en el callejón con José Manuel Esquibano y conoceremos algo más sobre el ejército espacial de la NASA va a ser en el círculo secreto y sobre los crímenes de los servicios secretos de Israel en materia reservada Además, eh, contamos con un psicólogo social, catedrático de la Universidad de Santiago, que nos va a hablar sobre la brutalidad y la violencia en la carabe ah, Invitado que le dará mucho que hablar, muy polémico, desde luego lo que nos va a contar, y le vamos a hacer preguntas incómodas a Sixto Paz, va a estar en los encuentros cercanos Sixto Paz. los datos a nivel mundial son terribles, más de 300.000 víctimas, una barbaridad, más de 28.000 en nuestro país, pero Al virus se le está venciendo en las últimas 24 horas, 48 víctimas en nuestro país. Hace mes y medio estábamos hablando de cifras cercanas al millar. La gente está triunfando, la sociedad se lo está logrando. Todo el país va a traer mañana en diferentes fases, mañana lunes en la 1 o en la 2. Se está logrando vencer, se está logrando aplastar la curva. Otro detalle importante, la página web, información, última información en Onda Cero y cada uno de los programas tiene su sección. También este, La Rosa de los Vientos, la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos en OndaCero.es. Ahí están todos los datos, todos los programas enteros y cada una de las entrevistas y secciones. Etiqueta en Twitter, Almodilla Rosa Ventos. Y antes de pasar con los contenidos, el concurso para averiguar el personaje oculto de esta noche. Primeras entrevistas, Silvia Casa Sola. Pues buenas noches a todos nuestros queridos oyentes, sí. que mañana no, pero bueno, sí, ya mañana cuando estemos por el programa ya estamos de lunes, con claro. lo cual ya estamos ya en esa fase tan esperada por fin y bueno pues sumada a esa alegría pues vamos a hablar en medio de un personaje vamos a hablar de lugares en concreto nos vamos a ir esta noche a museos porque hay que apoyar la cultura porque incluso decía Antonio Banderas ...bueno, el fútbol está fenomenal... ...que vuelve el fútbol fenomenal... ...y el cine y los actores cuando vuelven... ...y los museos cuando vuelven... ...bueno, pues eso... ...pues esta noche queremos dar ese empujón a la cultura... ...y la cosa va de museos... ...como sabéis... ...las principales ciudades... ...muchas eh, españolas... ...las principales ciudades españolas... ...pues estaban esperando como agua de mayo... ...pues nunca mejor dicho esa fase 1... ...y aún así muchos, muchos museos todavía se están esperando a realizar esa apertura por miedo a las aglomeraciones por miedo al contagio pero, atentos ¿de qué museo? y aquí va la primera pista ¿de qué museo estamos hablando? si en breve estrena nueva colección como reclamo ¿el Museo del Prado? ¿el Museo Picasso? ¿o el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona? ya sabéis que nos podéis escribir a nuestro correo a rosa.vientos.es o si queréis hacerlo en Twitter lo tenéis que hacer con almohadilla rosa-vientos al correo o en Twitter y entre todos, todos, todos los que acertéis uno de vosotros recibirá un detalle del programa así que mucho ánimo a participar muchísimo y estar muy atentos a las siguientes pistas insistimos sí. en No somos el centro del universo Madrid y Barcelona Pero es importante decirlo Mañana Madrid y Barcelona Y parte del país entran en fase 1 La otra parte más o menos en la mitad Entra en fase 2 48 víctimas ayer En las últimas 24 horas Insistimos, es terrible Pero se está venciendo a la curva Gracias a ti La una Y doce minutos. Las doce y doce minutos, perdón. Comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. puesto a España en el mapa en España, en Atapuerca estaba, lo ha encontrado algo muy importante muy importante para conocer el pasado de la especie humana y la labor del hombre que vamos a tener ahora en el programa en la rosa de los ventos ha sido fundamental en esos descubrimientos <risa> Él es Juan Luis Arzuaga. Juan Luis, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Bueno, he dicho que tú lideras, has liderado la búsqueda en Atapuerca con mucha gente que ha estado ahí. Atapuerca es un trabajo colectivo. Eh, qué importante ahora mismo destacar el trabajo de cooperación de mucha gente eh, para conseguir el bien de todos. En este caso, el bien de la ciencia. Sí, bueno, es que la ciencia... Eh, es una comunidad no se habla de la comunidad científica, es el trabajo de, de mucha gente siempre y, y además como también dijo alguien se le atribuye a Newton eh, lo que hacemos los científicos de cada generación es eh subirnos a los hombres a los hombros de los gigantes que nos precedieron ¿no? decía Newton que si había conseguido ver más lejos que, que los anteriores era porque se había subido a los, a los hombros de los gigantes de la ciencia que habían existido antes que él o sea que esto es como un como uno de esos castillos no que se hacen en cataluña nos vamos subiendo unos encima de otros en En paleontropología, en tu disciplina, siempre se ha pensado en África, en África parece que estaban todos los eslabones de la cadena humana, de la evolución humana, pero tú pusiste a España, a Atapuerca en concreto, se está poniendo en los últimos tiempos a diferentes sitios en Asia y en Europa en la historia de la evolución humana, que es la historia del ser humano. Sí, porque en Atapuerca ya vamos teniendo unas cronologías que son africanas, tenemos fósiles de más de un millón de años. Es decir, que ya tenemos fechas que se parecen mucho, a, o que se acercan mucho a las de los yacimientos africanos, eh, de lo que eh, se suele llamar la cuna de la humanidad, ¿no? Ya estamos en la cuna, casi. Aunque, aunque la evolución humana empezó antes en África. Se van a cambiar pero se extendió pronto. Todo partió y nació en África, pero se extendió pronto a Europa y Ataborca eh, Lo que hemos encontrado ahora en Ataporca fue muy importante, pero en ataporca no solo hay homo antecesor, hay mucho más, ¿no? Bueno, hay más de un millón de años de evolución. Claro. Precisamente lo que tiene lo importante de un nacimiento eh, es su continuidad, ¿no? Que abarque mucho tiempo, porque que registre, decimos nosotros, un tiempo muy largo, porque así podemos observar los cambios. Los cambios en la evolución humana, pero no hay que olvidar que la evolución humana eh, no se puede separar de los cambios en los ecosistemas y en los climas, es decir, en el, en el resto de la biosfera. Cada vez con más frecuencia, Juan Luis, descubrimos, gracias a vosotros, que nuestros antepasados pues eran mucho más listos de lo que parecía. Por ejemplo, esa simbiosis que ha habido entre Homo sapiens y Neandertales que han estado conviviendo en determinadas zonas y que incluso tenían una alimentación mucho más rica de lo que se pensaba, la verdad es que nos hace descubrir un mundo antiguo muy, muy, muy, muy evolucionado y muy especial. Sí, claro. Los neandertales en particular es una especie que está evolutivamente cerca de la nuestra porque llevamos me... nuestra evolución se separó hace menos de un millón de años y eso es prácticamente poco tiempo. Eso quiere decir que los neandertales pues habían heredado de nuestro antepasado común con ellos ya muchas características que podemos decir que son modernas pero de los neandertales lo fascinante es que su evolución se produjo en completo aislamiento con respecto a la nuestra. Es decir, que muchas de las cosas que hemos desarrollado, eh, los neandertales y nosotros, las hemos desarrollado en paralelo. Es decir, es como si fuera todos los efectos de la evolución en dos planetas diferentes, pero es una evolución que tiene muchos puntos en común. Una evolución que nos ha llevado hasta aquí, pero una evolución fue muy llamó mucho la atención en su momento cuando eh, presentáis eh, los eh, primeros descubrimientos. El hecho de que en su alimentación también estaba la carne de otros. Eran caníbales, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí tenemos el caso de canibalismo más antiguo que se conoce. Eh, canibalismo de tipo sistemático. Eh, porque en uno de los yacimientos que se acerca a un millón de años, pues se han encontrado, se están encontrando, diríamos mejor, porque es un proyecto en marcha y además en sus inicios, eh, se están encontrando los restos consumidos de más de 10 personas, ¿no? seguramente muchas más, cuando se escabe en su totalidad. Así que fue eh, ese caso de muerte, primero de agresión, de violencia, de muerte y posteriormente de consumo de un grupo humano por parte de otro, el caso de violencia interespecífica. ¿Y eso significaba que existía algún tipo de creencia? ¿Se pensaban ellos que se nutrían no solamente alimenticiamente de eh, esos otros eh, humanos, eh, sino que incorporaban algo de sus eh, capacidades, eh, de su personalidad? Pues no hay ninguna razón para pensarlo, porque los restos consumidos, los restos humanos consumidos, no parecen haber recibido ningún trato especial. Así que fueron los cadáveres, fueron ...procesados... Eh, ...quiero decir, escuartizados... ...desmembrados, etcétera... ...sus huesos fracturados, su tuétano... ...y sus vísceras consumidas... ...como el resto de los... ...como los animales que... ...que cazaban... ...así que no, no hay ningún indicio... ...de que se haya realizado... ...ese consumo humano... ...en un lugar... Mm, ...especial... Eh, ...o que responda a algún tipo de ceremonia... ...parece que es un procesamiento normal de cuerpos para el consumo como, como igual que si fueran pues tiervos o caballos o, o, o bisontes los restos que habéis tenido oportunidad de investigar y de estudiar y analizar ¿os han dado indicios de jerarquías, de cómo eh, socialmente se relacionaban unos con otros incluso si había también algún tipo de ritual a la hora de que se muriera algún miembro Bueno, es que ahí en Atapuerca han se, han, se han encontrado fósiles humanos en muchos yacimientos. Pero Atapuerca es un conjunto de yacimientos. Entonces tenemos el, el yacimiento que más fósiles ha proporcionado, más fósiles humanos ha proporcionado, no de, At no, no de Atapuerca solo, sino de la historia, de la, de la prehistoria, de la paleantropología, es otro yacimiento de Atapuerca que se llama la cena de los Huesos. La Sema de los Huesos acumularon una treintena de cadáveres y estos no fueron consumidos, es decir que estos no habían sido eh, descuartizados sino que fueron acumulados y aquí podemos tener un indicio de eh, por lo menos de algún tipo de sentimiento de piedad como mínimo hacia los muertos del grupo en todo caso un sentimiento de afecto eh, y un sentimiento de, de de compasión no así que que tenemos en otra puerca lo peor y lo mejor del ser humano. Y en este otro yacimiento que digo, donde están los cadáveres acumulados por sus parientes y amigos y compañeros, eh, se han encontrado individuos mayores, individuos con patologías también, individuos jóvenes con patologías y mayores con, con problemas de movilidad, que nos hacen pensar que vivían en sociedades complejas y se prestaban eh, ayuda mutua eran solidarios, esa, esa referencia es importantísima porque nos hace pensar bueno que eh, se ayudaban, que cuando uno tenía un problema el otro les ocurría, eso es lo que es una tribu en el fondo, ¿no? Eh, ese tipo de comportamientos es el que nos hizo mucho más humanos, bueno eh, sí claro eh, nosotros somos una especie social ¿no? Uh -huh. y es una especie social que además utiliza símbolos para crear identidades Eh, ...no en aquella época... ...tan antigua... Eh, ...quizá tampoco entre los neandertales... ...pero sí ya en nuestra especie... ...así que nosotros utilizamos... ...creamos identidades... ...basadas en, en creencias... ...basadas en historias compartidas... ...en fin... ...basadas en objetos... Eh, ...que nos proporcionan identidad... ...o nos distinguen... ...y eso es lo que crea la tribu... ...o la etnia, si se quiere, el grupo... ¿no? ...entonces eh, el grupo es en la especie humana nuestra cara y nuestra cruz. Somos solidarios dentro del grupo, pero ha habido muchos conflictos a lo largo de la historia entre grupos. O sea que mm, somos pacíficos y compasivos y solidarios en el interior de nuestro propio grupo, y no hay mucha violencia, pero los conflictos estallan entre diferentes grupos que son mutuamente exclusivos, que se excluyen, que compiten o que se disputa en el territorio, o la supremacía. Así que a lo largo de la historia, el conflicto se ha producido entre grupos. Y eso se ha ido, la única forma de superarlo, es haciendo que los grupos sean cada vez más grandes, más inclusivos, ¿eh? se dice, que abarquen a más gente, hasta que finalmente en el planeta solo quede una, una tribu. Que, ...que sea la humanidad. ¿Sois eh, un poco con los huesos? Eh, ¿Hacéis un poco un trabajo detectivesco? ¿Tenéis que averiguar cosas? Eh, ¿Tenéis eh, que imaginar cosas? ¿Habéis llegado a eh, saber cómo actuaban... ...ante las enfermedades, y eh, las eh, propias y las de otros? Bueno, eh, sí, he comentado... Eh, ...en la prehistoria no hay... ...por ejemplo, muchos casos de... trauma de, de fracturas que... Que, que supongan grave pérdida de movilidad y a las que se ha podido sobrevivir, ¿no? Pero, por ejemplo, en Etaporca tenemos un caso de una niña que tuvo un cierre de suturas eh, precoz y, y, y que viviría hasta los nueve años uh -huh. o así, pero con una grave patología y que obviamente recibió cuidados por parte del grupo, los cuidados que pudieran prestarle. Eh, pero, claro... Mmm, Se ha hablado en los, de los neandertales, del consumo, se ha podido ver que consumían algunas plantas que tienen propiedades medicinales, con lo cual cabe atribuirles que tuvieran ese conocimiento, eh, de esa medicina, vamos a decirlo, una medicina popular, eh, como se ha tenido siempre, respecto de por lo menos las plantas que curan, ¿no? las plantas que, que ayudan a las enfermedades. Hasta, hasta ahí sí. Pero claro, el conocimiento científico de la enfermedad, la existencia de virus, por ejemplo, la existencia de microorganismos, la existencia de los patógenos, la causa de uh -huh. las infecciones, eso no se conocía hasta Pasteur, hasta el siglo XIX claro pero por ejemplo en los restos que habéis estudiado o tienes eh, conocimientos de que se haya encontrado restos donde se hayan visto algún tipo de patógeno que contagiara a un grupo y que al fin como ha ocurrido ahora no y que al final todos de alguna forma eh, terminaran sucumbiendo por ese virus puede darse claro mmm, ha habido siempre patógenos eh, porque los patógenos forman parte de la biosfera como ha habido siempre parásitos ¿eh? de los que ya no se lo nunca en el primer mundo porque nos parece que no que no existen pero los parásitos eh, son importantísimos en todo el mundo animal uh -huh. eh, y, y han formado y también han evolucionado los parásitos evolucionan como evolucionan sus hospedadores ¿no? esto es una especie de carrera armamentística se ha dicho bueno por los agentes patógenos también han evolucionado y nuestras defensas con ellos. Y podemos estar seguros de que en la historia de la humanidad pues ha habido esa esa coevolución de, por ejemplo, bacterias infecciosas y, eh, y sus posibles hospedadores. Y, y, y por eso tenemos un sistema inmunitario. Los animales tenemos un sistema inmunitario porque hemos ido a lo largo de la historia, se, se han ido seleccionando los individuos que tenían más capacidad de protegerse frente a, a estos microbios, ¿no? De manera que eso, con toda seguridad, existía en esa época, porque ha existido siempre. Una de las cosas que siempre ha pasado con los palantropólogos y con los investigadores de fósiles humanos en el pasado, ha habido bastantes... Y... Yo creo que luchas en de personalidades, quizá ahora no tanto, ¿no? Pero eh, los eh, para antropólogos en los años 70, 80 y 90 habéis protagonizado pues, momentos eh, verdaderamente importantes, ¿no? Eh, habéis sido una comunidad bien avenida, pero os habéis enfrentado un poquito, ¿no? Bueno, eh, es que... Pues no más que los deportistas, ¿no? Ah, eso, <risa> es, eso es verdad, eso es verdad, sí. Eh, con la diferencia... No, menos, que... menos. Eh. En la ciencia no hay, no, hay premio, no, no hay medalla de plata. Las cosas solo se descubren una vez. Nadie descubre por segunda vez que el Sol... Eh, no sé. La teoría de la relatividad solo se puede descubrir una vez. No puede haber un segundo descubrimiento de lo mismo. Entonces es un tipo de competición en el que solo puede ganar uno. Eh, pero Y por lo tanto pues hay un estímulo lógicamente para ser el primero en encontrar las cosas. Eh, a mí eso me parece que, que es sano y no es diferente, pues no sé, de, de la competencia entre los intérpretes, eh, entre los solistas de violín, no cuando, no sé si decir la palabra compiten, pero se esfuerzan por hacerlo mejor ¿no? que los otros. Así que ese, ese estímulo siempre existe. En el caso de la ciencia, en realidad no. Eh, porque uno siempre se apoya en otros trabajos. Cualquier trabajo científico tiene al final una, dos o tres páginas, a veces más páginas, de lo que se llama bibliografía que de texto. O sea que cuando uno publica un artículo científico dice, bueno, esto es lo que digo yo, pero me baso en todo lo que se ha dicho antes. Así que siempre hay el reconocimiento. Es obligatorio, no no es algo que no se puede eludir, el obligatorio, es, es obligatorio citar todos los precedentes. Y por lo tanto, pues es, puede ser una, una rivalidad, pero es una rivalidad que está obligada eh, a reconocer lo que han hecho todos los demás. Entonces, en cierto modo, pues hay aquí unos, unos límites de, para... Para el egocentrismo para la para la vanidad, para la vanidad. ¿Y pero más que pero, un momento, pero más, más que de eso yo hablaría de satisfacción y de orgullo ¿no? Uh -huh. o sea eh, cuando alguien en cualquier actividad de la vida eh, sea jardinero o, o violinista o paleontólogo pues hace un buen trabajo yo creo que es bueno y que es sano que ante su obra pues el jardinero mire cómo le ha quedado el césped o el seto y se siente orgulloso de su trabajo, puesto que ha, hecho, ha invertido esfuerzo y ha puesto ilusión. Y además, a raíz de esos trabajos que son tan, tan puntales, pues es como una forma ¿no? de un antes y un después para otros posibles compañeros que siguen investigando y, uh -huh. y, y también pues eso analizando. A mí me gustaría eh, saber... Eh, ¿qué visión tienes tú por tu experiencia en el caso de que evolutivamente siguiera el ser humano pasado los, los siglos, siempre y cuando claro no nos carguemos el planeta ¿hacia dónde está abocado físicamente la evolución del ser humano? Bueno, pues tengo una yo creo que magnífica noticia que dar y es que eh, depende de nosotros y no más, es decir que no, no hay nada inevitable en nuestra evolución porque nosotros somos una especie que ha desarrollado la inteligencia, que ha desarrollado la ciencia y que ha alcanzado el control de sus propios genes, sobre sus propios genes, con lo cual nosotros tenemos la capacidad de modificar genéticamente nuestra especie y las demás. Y lo que nos tenemos que preguntar, más bien, eh, no, no qué es lo que va a ocurrir, sino qué es lo que queremos que ocurra. En esto no hay mucha diferencia entre la ciencia ...y la economía o, o la sociedad. La, la pregunta no es cómo va a ser la sociedad dentro de un siglo... ...sino cómo queremos que sea eh, la sociedad en la que vivirán nuestros hijos. ¿no? Eso es lo que lo tenemos que preguntar. En el caso de la evolución humana biológica... Eh, pues ...yo por supuesto creo que se erradicarán muchas enfermedades... ...y problemas y casos de sufrimiento... ...pero eh, estoy convencido, o yo espero al menos que la especie no, no se modificará, que no la modificaremos, que estamos bien así. Es importantísimo ese mensaje en los eh, tiempos actuales porque nos estamos enfrentando a algo que desconocemos, pero algo que no es nuevo, que seguramente el hombre de Ataporca, el antecesor, los eh, nacionales, se enfrentaron aunque no sabían ponerle nombre. Por lo menos ahora la ciencia en la gripe española murieron 50 millones de personas. Esta pandemia es eh, terrible, pero es menor que aquella y el patógeno es más o menos parecido. Y todo eso es gracias a la ciencia y gracias a la cooperación se conseguirá ir adelante y se conseguirán cosas y metas, aunque nos cueste mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero gracias a la ciencia, gracias a la colaboración, gracias a la cooperación, gracias a la globalización, esto es una tribu y tenemos que presumir de eso porque eso es lo que nos va a salvar en el futuro. Pues hombre, sí, eh, pero siempre ha sido el conocimiento la clave para la supervivencia claro. humana. Pues los, los la, la gente de Atapuerca, obviamente, no sabían de virus, no eran virólogos, pero sabían mucha botánica, claro. porque tenían que alimentarse de las plantas, y sabían mucha zoología, porque tenían que alimentarse de los animales, y sabían dónde vivía el león, y eran grandes ecólogos, y sabían dónde está el peligro. Es decir, siempre hemos sobrevivido, Eh, eh, a base de conocimiento no a base de ignorancia nadie sobrevive gracias a la ignorancia se sobrevive gracias al conocimiento nuestra especie ha ido acumulando conocimiento, desde que tenemos escritura, además el conocimiento pues ya permanece para siempre entonces esa eso es la ciencia a fin de cuentas, conocimiento acumulado imaginaros que tuviéramos que empezar a desarrollar la matemática por ejemplo en cada generación que partiéramos de cero cada generación. No supiéramos nada. Y los ángulos de un triángulo cada generación, pues sería espantoso. Pero ya nacemos con mucho conocimiento acumulado. Bueno, esa ha sido la historia de nuestra especie. Y por eso, eh, más allá del drama y de la tragedia, y del sufrimiento y de la incomodidad y de las consecuencias económicas de este problema, podemos tener la certeza de que hemos aprendido y de que ese conocimiento se acumulará al anterior y se irá sumando. O sea que cada vez sabemos más, eh, porque el conocimiento es acumulativo. Por lo tanto, cada vez estamos más preparados y, en consecuencia, eh, cada vez pues, también estamos más seguros. A lo mejor tendríamos que recuperar algo de los conocimientos que tenían en equilibrio con la naturaleza, ¿no?, nuestros antepasados. Sí, es, esa es una asignatura que tenemos pendiente porque a veces el conocimiento no es suficiente. Eh, sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero no cambiamos. Eh, aquí no hay un problema de ignorancia. Somos conscientes. En estos, todo el mundo es consciente de que en estos pocos días en los que el ser humano pues, no ha podido, eh, ha permanecido confinado y no ha eh, actuado fuera de las ciudades, la naturaleza como que se hubiera recobrado, ¿no? Uh -huh. La terrestre y la marina, de la que no hemos olvidado, eso es como simplemente como un detalle de, de hasta qué punto el ser humano lo modifica todo. Bien, yo creo que ya el conocimiento existe, está acumulado, sabemos cómo funciona la biosfera, los procesos, sabemos cuál es el impacto de la actividad humana en esos procesos y sabemos todo lo negativo que es, pero es como sí. si... No sé, como el ser humano tiene sus debilidades, hay cosas que no nos convienen y a pesar de eso las hacemos, ¿no? Entonces aquí tenemos un serio, muy serio problema eh, con los hábitos y con un, con una forma de vida y con un tipo de economía que nos conduce al desastre, de eso de, de, de, de, o sea, ya tenemos información suficiente, eso no se puede, no se puede poner en duda. Eh, y, y, y, y no reaccionamos hemos reaccionar, esperemos que eso cambie parece que el ser humano está buscando eh, cómo poder volver a hacer lo mismo sin que cause mal y no nos damos cuenta que lo que igual no hay que hacer es lo mismo es la historia de la humanidad uh, historia de la humanidad me refiero en el sentido del ser humano no, no de la historia de la civilización sino del ser humano no repetir los errores que nos hicieron tropezar en el pasado Sí, claro, lo que pasa es que eh, eso exige, eh, para dejar de eh, cometer los errores que estamos cometiendo, tenemos que renunciar a cosas. Eh, y que nos, eh, Por lo tanto, complicarnos la vida, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, y nos cuesta trabajo renunciar. Eh, pero si ir más lejos, el consumo energético eh, crece y crece de una generación a otra. No hace falta remontarse mucho tiempo a los tiempos en los que el consumo, por ejemplo, de energía eléctrica, el pico, estaba en invierno, ¿no? Ahora nadie concibe ya un verano sin aire acondicionado. Y eso, eso requiere, y no digo esto mal, ¿eh? pero eso requiere más energía y más consumo. Y en general toda la economía está basada en el consumo, pero no en un consumo creciente, cada vez hay más vuelos, cada vez hay más explotación de recursos naturales, más... Entonces, todo eso es una carrera desbocada a la que tenemos que ponerle freno. Y para ponerle freno, pues bueno, hay que planteárselo primero y buscar la forma y en todo caso exigirá renuncias. Eh, ex, exigirá renunciar a cosas que nos parecen importantes y que realmente no lo son. Al final, eh, enseguida se da uno cuenta de que aquellas cosas a las que uno estaba tan apegado y que le parecían fundamentales para la vida pues no eran tan importantes Juan Luis Arzuaga, uno de los científicos más importantes en de nuestro país uno de los grandes buscadores en del pasado de la especie humana el responsable, uno de los responsables de los descubrimientos de Atapuerca Juan Luis Arzuaga, esta noche en La Rosa de los Vientos, Juan Luis mil gracias y gracias por todo lo que nos has aportado y felicidades por todo lo que has descubierto y lo que vas a descubrir ay, ay. porque Arsua y Atapuerca, Atapuerca ha enseñado solo un 1% de todo lo que tiene lo que nos va a dar en el futuro ¿eh? eso esperamos sí. <risa> y nosotros bien. contarlo contigo, ¿eh? tenerte de invitado Qué en otro bien. momento pues eso, de eso se trata, porque lo bueno es contar cosas y luego contarlas ¿no? mil gracias Un, Un adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la Rosa de los Ventos, el programa que ha comenzado esta noche a las 12 de la noche, a las 0 horas, y estará con todos vosotros en 1-0 hasta las 4 de la madrugada. Hemos tenido con nosotros a uno de los científicos más importantes en el mundo, Juan Luis Arzuaga. Y lo que nos queda en este tramo de programa, nos queda por ejemplo materia reservada con Fernando Rueda, nos va a hablar de Kidon. Una de las unidades especialistas en asesinatos de los servicios secretos de Israel. Y en el Círculo Secretos vamos a hablar esta noche del Ejército de Naves Espaciales, insistimos, Ejército Espacial de la NASA. Pero antes de todo ello, nuevas pistas para conocer lo oculto de esta noche. Oculto, que no es un personaje, sino que es un lugar. Eso es, no, porque hay que renovarse. Ya sabes que si uno no se renueva, pues eh, ¿cuál es el, el final?, pues que de, se va toda la porra, ¿no? Pues entonces hay que ir renovándose y que nuestros aunque, oyentes... Aunque uno se renueve, se va a la porra igual. Bueno, yo no quiero irme a ninguna porra. No, no, no <risa> yo tampoco, ¿eh? Nadie quiere... Pero el destino final de todos es... Ah, bueno, irse a la eso porra. sí, eso sí, pero eso al final es como también... Re reinventarse, porque nunca se sabe dónde vas a ir, así sí, sí. que depende del pensamiento que tenga pero bueno, como yo intento darle una variación y que nuestros oyentes pues no se acomoden con nuestro concurso pues en esta ocasión el asunto va de lugares y va de museos todos los museos pues Sabemos que están deseando mostrar de nuevo sus maravillosas obras de arte. Y de hecho, uno de ellos estrena nueva colección de reclamo en breve. Pero atentos, ya que va nuestra segunda pista. ¿De qué museo estamos hablando? ¿Se abrirá sus puertas muy, muy, muy pronto el Museo del Prado de Madrid? el Museo Picasso de Málaga o el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Hay muchísimos más museos en España. Pero estos tres son los protas de nuestro concurso de esta noche. Así que tenéis que escribir en el correo en rosa.vientos.es o en el Twitter si lo hacéis con almohadilla Rosa Vientos. Es decir, Museo del, Prazo, Mu Museo del Prado, Museo Picasso o Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Uno de ellos es el que ocupa el protagonista de nuestro concurso. Y de todos vosotros, uno de vosotros solamente será el que gane. Así que eh, a participar, daros que, que lo hagáis muy rápido, muy rápido, y que no perdáis la oportunidad. Las 12 y, y 42 minutos, en las 12 y 42 minutos, y continuamos en la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Inunda Cero. Materia reservada 2.0. Y lo hacemos, eh, por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, estupendamente. Fernando Rueda, en materia reservada esta noche, nos va a hablar de, de los servicios secretos de Israel, pero en concreto de un departamento, el departamento Kidon. Eh, ¿Qué es Kidon, Fernando? Eh, porque para situarnos un poco en esa historia, una historia terrible, tenemos que saber quiénes son estos personajes que tienen licencia para matar. Efectivamente. El, el Mossad, del que hablamos ya hace unas semanas... Es un servicio secreto que se creó eh, después de la Segunda Guerra Mundial a raíz de la independencia de, de Israel y que eh, dentro de, de, de su unidad tiene como todos los servicios secretos, incluido el español, tiene un eh, departamento de operaciones especiales que se llama Metzada. Bueno, pues dentro de este departamento existe una unidad que se llama Kidón, que significa bayoneta, y que eh, se dedica a las misiones eh, límite, a las misiones más arriesgadas del eh, servicio secreto. ¿no? Kidón ha sido protagonista de una serie de televisión en los últimos tiempos, se habla mucho de Netflix, bueno, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, es que la, la verdad, os, os cuento un poquito esta historia porque hace unos días, precisamente yo no lo sabía, Manu Carvallal eh, me puso un tuit y me decía, tienes que ver la serie El Mossad en eh, Netflix. Bueno, pues, yo lo, lo, lo he visto, no, era, no es una serie dramática, es una serie de, de reportajes, Eh, en los cuales yo lo que he visto ha sido el primer capítulo eh, y lo que llama, la, la, llama a, a dejarte absolutamente alucinado es que los que aparecen son ex directores del Mossad y eh, altos mandos que ha tenido el Mossad el, que están narrando las operaciones o algunas de las operaciones en las que ellos han participado. Y digo que es algo mm, que a mí me ha dejado un poco alucinado Porque, claro, ellos eh, hablan con, con una naturalidad que no, que no posiblemente no veríamos en cualquier otro país del mundo, ¿no? Es decir, eh, eh, en, en Israel hay una cosa importante y es que eh, cuando el servicio secreto toma represalias, toma asesina lleva a cabo asesinatos, lleva a cabo secuestros, todos, en todos los casos, tienen que estar firmados. Firmados, quiere decir, por escrito, no en palabras, sino firmados por el primer ministro de Israel. Algo que eh, no sabemos si ocurre en otros países del mundo, ellos lo reconocen. En Estados Unidos, evidentemente, la CIA lleva a cabo eh, este tipo de acciones, pero, pero siempre el, el gobierno lo, lo niega. Claro, en no Rusia, dejan huella, eh, ¿no? Aquí claro, se presumen de la huella. No, no, es que aquí presumen. Por sí, eso decía sí. que en otros países, Estados Unidos, Rusia, China, Arabia Saudí, fijaros, ¿no? Eh, lo, digo. lo único que pasa es que en cada una de sus acciones, en cada una de las acciones del, del Quidón, lo que ocurre es que él, eh, ellos lo niegan. Sin embargo, en este eh, reportaje de, de, de Netflix vemos a directores hablando... Y, De algo que yo creo que es verdad. Por ejemplo, hablan de, de, que, el de que el espionaje es un negocio sucio. Eh, otro exdirector de Mossad eh, cita eh, la frase, dice que la imagen de escuadrón asesino es buena para el Mossad. ¿Sí? Yasser Arafat, el que fue el, el creador, el gran ideólogo de... de el, el, de palestino de la OLP dice el Mossad nos cazará uno a uno, ¿no? Y entonces hablan de tales de tantas misiones que, que a mí me han dejado alucinado y, y, y porque de repente, de repente cuentan una misión que no llegaron a ejecutar. Y entonces cuentan, por ejemplo, que en 1969 el Sa de Persia les pidió al Mossad que liquidaran a Jomeini. Ellos se lo pensaron mucho y lo antes ahí, eh, de lo que llegara que... a ser el líder de la revolución, de que llegara a ser lo que hemos eh, pensado. Bueno, el SAD de Persia pidió al Mossad, pidió a Israel oye cargaos a este personaje y no lo hicieron. Efectivamente y pero es que lo cuenta que es sí, sí. por lo que digo que es impresionante esta serie lo cuenta uno de los que eh, de los que lo pudo ejecutar no sí, claro. sa dice, saca, pecho, vamos. Dice... saca pecho, vamos. sí sí sí claro esa es la impresión no por eso por eso después de verlo digo joder, tengo que, que comentarlo tengo que verlo es que en ningún otro país del mundo aparecen diciendo pues nosotros nos secuestramos a este nosotros tuvimos que matar a este es tremendo no Eh, ya digo, que todo el mundo lo hace, pero no lo reconoce. Y entonces este, el que, al que le, eh, digamos, le encargaron analizar la viabilidad, dicen, oye, al final no lo hicimos, y no lo hicimos, y él dice, porque nosotros no nos queríamos convertir en los justicieros del mundo. Pero luego añade, atención, un mes después, Khomeini tomó el poder. Y claro, y viene a decir que no lo explica, Y, y claro, si hubiéramos asesinado a Jomeini, todas las desgracias de este mundo que vienen de, de Irán no habrían eh, ocurrido. ¿no? Oye, y estos directivos, Fernando, también indican o comentan cómo hacen esa selección de los ultra-asesinos de Equidón. Bueno, pues eh, esos no lo cuentan, lo, os lo cuento yo. En, ah, me parece en el, genial. la serie no lo hace. <risa> Pero para eso estoy yo. Y te lo y te voy a contar, porque es que es muy muy curioso, ¿no? El primer jefe del de Kidon que era Michael, eh, Michael Hariri, eh, estamos hablando de, de 1963, era, eh, había participado en la lucha militar para conseguir el Estado de Israel. Había formado parte del ejército y había trabajado ya con éxito en el Mossad, Era alguien muy experto en todo este tipo de, de misión. ¿Y él qué es lo que hizo? Bueno, pues él lo que hizo fue crear una, una, la unidad que os, he, que os he mencionado, el Kidon, dentro de, del Mossad, eh, hacer grupitos de 12 agentes, cuyo nombre nadie conoce, ni siquiera dentro del propio Mossad, dispone de un campo de entrenamiento particular, en el cual practican permanentemente tácticas militares, ¿para qué? Para secuestrar y asesinar siempre en eh, territorio eh, hostil por lo tanto, digamos, son gente que ya tiene experiencia en este tipo de cosas y que eh, lo está entrenando eh, permanentemente ¿no? algo algo pff, eh, salvaje ¿no? ahora hay una serie también que se llama Fauda también hecha por los israelíes eh, que, que es una serie en la cual es una unidad distinta que lleva a cabo ese tipo de cosas ¿no? Bueno, pues esto es la repera en bote, ¿no? Pero teniendo cu en cuenta lo que os he dicho, ¿no?, y que es muy importante, ¿no?, y es que esta unidad, los agentes, cuando les encargan una misión, cuando esos agentes van a, a matar a alguien, saben perfectamente que no están eh, eh, haciendo nada ilegal, que ha sido el primer ministro el que respalda eh, todos y cada uno de sus actos que no les van a dejar tirados en, en, en ningún momento ¿no? esta unidad en del Mossad unidad en de los servicios secretos en de Israel su origen eh, puede datarse un poco en una de las emisiones eh, que nos has hablado en alguna ocasión la muerte de un alemán la muerte de Adolf Eichmann Adolf Eichmann sí. en lo que pasa es que yo os lo quería efectivamente yo os quería comentar eso por algo eh, curioso, ¿no?, porque cuando, eh, en, en 1960, eh, una de las principales preocupaciones, bueno, de Israel la preocupación siempre ha sido eh, la lucha con su, contra sus enemigos árabes, pero ahí todavía había una cierta obsesión por eh, cazar a los nazis, ¿no?, que, que a, a habían matado tantos y tantos eh, judíos, ¿no?, y entonces... Hicieron una operación porque localizaron en Argentina a Adolf Eichmann. Entonces, pues hicieron una operación que la hemos mencionado algunas veces en La Rosa, porque es una operación mítica, y es que fueron allí a Argentina, confirmaron que era él, porque le había identificado un, un, un ciego, confirmaron que era él, bueno, total que le secuestraron, le dieron un golpe, le metieron en un coche, le llevaron a un chalé, le interrogaron, confirmaron que era él, y luego le sacaron de, a través de, de un avión del Elal, de la Compañía Aérea de Israel, y lo llevaron a, a, a Israel, y allí le hicieron un juicio público, un juicio público con derecho a defensa, con derecho a declarar, con derecho a todo ese tipo de cosas, ¿no? Y al final le condenaron y, eh, y, y murió, ¿no? Digo que es eh, algo que es previo a, al Quidón, pero que dio origen al Quidón, por una parte porque se detectaron que cometían muchos errores. Y que, por lo tanto, para hacer este tipo de misiones de secuestros o asesinatos... No, lo, no se lo podían encargar a agentes del Mossad normal por muy, por muy buenos que fueran, sino que se necesitaban gente que fuera realmente especialistas en asesinatos, no asesinos a, a asesinos. Pero también porque No un asesino de tres cuartos, sino curiosa. uno de verdad, ¿no? Claro, a, a alguien pues ya o sea, un asesino dicho, de nivel que están entrenándose están los asesinos y los de nivel que son los de Kidon, uno más o menos eso es lo que tradicionalmente se ha llamado el asesino a sueldo, sí. que es alguien que lo único que hace es matar ¿no? Bueno, pero, pero aquí, eh, curioso esta misión era para eh, coger a alguien, llevarlo a Israel y juzgarle, eso se acabó es decir eh, excepto ese tipo de misiones realizadas desde el 60 hasta el día de hoy son las mínimas es decir, eh, desde eh, ese momento lo que hacen es asesinar coger a alguien ...y pegarle dos tiros. Yo me gustaría saber... ...si en el quidón eh, ...también eh, ha habido opción... ...a que haya alguna mujer especialista... ...en asesinar. Por supuestísimo, claro. Es decir, eso es... Eh, ...eso no tiene nada que ver... El, ...desde hace años... ...Israel es uno de los países... ...que antes empezó a reconocer... ...en, el, en las misiones de espionaje... ...a las eh, mujeres, ¿no? Eh, posiblemente igual que también lo, las reconocían en, como militares, ¿no? Es decir, que allí el servicio secret, el servicio militar, militar es obligatorio para hombres y para mujeres. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, ellos siempre han tenido eh, mujeres. Y las unidades del, del Quidón siempre están eh, eh, con, con mujeres, ¿no? Hubo una, una misión de la que hoy no vamos a hablar, pero que... Eh, digo porque se demuestra ahí, ¿no? Eh, que fue, ocurrió en 2010, en, ocurrió en, en Dubái, que fue el, el asesinato de un miembro de, de Hamas, en el cual, como había cámaras de seguridad, eh, una vez que, que sabían que habían matado en un hotel a este, a este tipo, bueno, pues ellos, eh, digamos que con tanta cámara, reconstruyeron todo, ¿no? Y ahí se veía la presencia de mujeres entre el grupo de... De, de asesinos sí, sí, sí, por supuesto una de las misiones en la que tuvo influencia Kidon es la misión la operación ida de Dios sí esta es una operación en la cual lo que os quiero destacar es que hay veces que es muy no hay veces, es muy difícil cuando llevas a cabo estas misiones no cometer errores y, y claro, cuando estás hablando de asesinato los errores son tremendos la ¿no? operación Ira de Dios es una operación de la que se hizo incluso la película Múnich eh, que ocurre en septiembre de, de, de mil nove, eh, 1972 vamos a los Juegos Olímpicos de Múnich septiembre negro secuestra a una serie de, de atletas de Israel eh, bueno y al final se produce un rescate o un intento de rescate y que no da resultado, al final mueren 11 atletas israelíes y cinco de los ocho terroristas los tres terroristas que, es, que quedan en, eh, que detienen eh, son puestos en libertad por Alemania poco tiempo después algo inexplicable ¿no? pero bueno al final el miedo es libre para, para cada una entonces eh, cada uno entonces en ese momento Goldameyer encarga esa esta misión eh, a Jariri eh, y le dice bueno hay que liquidarles a todos y yo creo que más o menos todos eh, tenemos en la cabeza claramente eh, lo que ocurre, eh, como es muy importante que eh, el quidón eh, ejecute a, a la gente, pero que no, que el gobierno siempre ni, de, ni afirma ni desmiente, um, por lo tanto, todo, mientras todo sale bien, pues está bien, el problema es cuando sale mal. Entonces, claro, ellos empezaron a, a irse eh, liquidando, al primero que matan es a Abdelwail Twitter, era representante de la OLP en Italia, y a este, eh, eh, la muerte es un símbolo, le pegan 11 tiros, que eran los mismos que, que habían eh, matado Septiembre Negro. Al siguiente, bueno, pues todo va, vuelve a, a ser igual, Mahmoud Hamsari, eh, le colocan un, un, una bomba en, en su teléfono, una forma muy original, muy novedosa, en aquellos momentos después a otro a al basiri gran bomba y tal, bueno así siguen y siguen a llegaron a matar a 15, pero de repente hay uno que eh, que dicen que era el máximo responsable de la muerte, que era el hija Saint Salamé, que estaba reciben eh, la información de que estaba en un resort noruego con una mujer rubia impresionante. Entonces ellos mandan un equipo mandan a le mandan allí le siguen eh, está con otro con un hombre eh, falso pero esto es lógico la gente no, no está bueno, total y al final le pegan eh, un, varios, unos tiros y, y se acaba la historia poco tiempo después descubren que a quien han matado no es Alija hija san salamé que era un camarero marroquí que estaba casado con una noruega Va. Bueno, eh, pues claro, eh, esto fue un desastre, ¿no? Porque Golda Meier paró, ordenó parar toda la operación porque, porque claro, cuando te equivocas en estas cosas, el error es, eh, es eh, tremendo, ¿no? Pero lo que les importa no es eso en sí, sino que se sepa. Porque ese daño colateral, pues eh, yo creo que no les importaba mucho a los servicios secretos de Israel al Mossad. Y eh, parece que ha pasado por encima este tipo de cosas. Sí, pero es que esto es real. Tú fíjate sí, sí, que, sí. En el caso que contaba antes eh, de, de Dubái, eh, pasó algo y es que cuando muere en el hotel, en la habitación del hotel, este que eh, era un terrorista de jamás, nadie duda de que ha sido el, el Mozart, ¿no? Y, de hecho, cuando la, la, la policía de Dubái investiga, encuentra esas imágenes y encuentra quiénes son los asesinos y, y descubre, obviamente, que todos los pasaportes con los que habían entrado eran pasaportes falsos, ¿no? Todos mani eh, manipulados. Bueno, pues resulta que eh, aparece el ministro de, de Exteriores de Israel, en aquel momento Avgidor Lieberman, que estaba en Bruselas, y entonces los periodistas le preguntan si que, eh, que si eh, ellos son los responsables de este asesinato. Y este les dice, ustedes ven demasiadas películas de James Bond. Uh -huh. mm. No, no ven demasiadas películas de James Bond. Es que vosotros <risa> que jugáis con ese tipo sí, de películas. Sí, sí. claro, y, y, y además, vamos a ver, que es parte del juego esto, ¿eh? Mm. Es decir, que es parte del juego. que el Mossad, por eso os he mencionado antes una frase de Netflix, ¿no? De, de este es un negocio sucio o la frase de Yasser Arafat el Mossad nos cazará uno a uno Esta es también uno, la disuasión también es un objetivo en cualquier guerra ¿no? y ellos la ejercen y la ejercen muy bien, sin ninguna duda ¿no? hay una historia que nos vas a contar ahora que también es espectacular e impresionante que tiene que ver con una central atómica sí, con una central atómica. sí esta es una historia es la historia de Mordecai Banunu ...que es... Eh, ...una de las demostraciones de que a veces... ...en la selección de personal... ...en todos los países del mundo, incluido Israel, se equivocan... ...a Mordechai I le, le, ...le pusieron a trabajar... ...en la central nuclear de limona ...que era secreta... ...bueno, pues era una central nuclear y ponen ahí a trabajar... ...a un tipo que es un pacifista... ...claro, terminó, pues como terminó... ...haciendo 60 fotos dentro de... ...huyendo de Israel y refugiándose en Australia con la intención de denunciar esto, ¿no? O sea, que el de, el de que recursos son... humanos que le contrató era un hacha, ¿no? Era un hacha, claro. Además, es que este se va, y no creéis que quería vender esas fotos, quería colocarlas, pero sin sacarse nada de dinero, ¿no? Entonces, se va a Australia, busca periodistas, y bueno, también tiene él un, un, un acierto de, de narices, porque el primer periodista que ve de un medio potente era el Sunday Mirror, de Gran Bretaña y al periodista le encanta la historia dice que tienen que confirmarla eso de que Israel tiene un, una central nuclear y claro el dueño del Sandy Mirror era ni más ni menos que Robert Maxwell que era un reconocido eh, judío y además colaborador del, del, del Mossad entonces Maxwell envía la información a Admoni, que era en aquel momento el jefe del Mossad y entonces montan un gran, un gran operativo en su casi captura les dice que está en Australia pero cuando llegan ya se ha ido a, a, a Londres en Londres, eh, dado que, que no solamente eh, el Sandy Mirror no, no acepta su historia, sino que empieza a desprestigiarle, y entonces eh, llegan al Sunday Tanks eh, otro periódico, bueno, llegan a un acuerdo y le tienen escondido en Londres le tienen escondido en Londres y le dicen vamos a ver amigo, de aquí De este hotel no te muevas, no salgas para nada. Que es que el Mossad sabemos que te está buscando, que es uh -huh. que te van a dar caza. Pero él, él no podía estar encerrado, no, no no sabe lo que es estar no sabía lo que era estar confinado uh -huh. 60 días como nosotros. Y entonces, y entonces sal, salía a tomarse unos cafés, ¿no? Y uno de esos días se encontró una rubia eh, en un café. Que ¡Ay, las rubias. Pero, eh, Ay las rubias! Ya estaban en fase 3 por lo menos, ¿no? Es tres por romano. En es no, no, un café y encontrarse con alguien, eso es fase 2 o fase 3 ya? ya. Eso es saltárselo. Exacto, es, ese es el es desfase lemosato. Sí, sí, sí, ¿Y qué pasa que la rubia le hizo ojitos? La rubia le hizo ojitos. La rubia le hizo La rubia él que no podía, que no sé qué, tal y la rubia a la tercera le dijo que estaba loca por él y que tenía un, una cuñada en Roma o una hermana en Roma, y que la hermana que le dejaba el apartamento, y entonces a él se le debieron hacer los ojitos chiribitas, y todo lo demás se le puso chiribito. Y entonces, eh, y entonces pues, el muy tonto bruto se fue a, con ella a, a, a Roma, y claro, sin que nadie se enterara. Y cuando llegó al apartamento, pues había dos agentes del Quidón que le pincharon una anestesia, le tuvieron dormidos hasta que eh, apareció en Israel. Ahí se lo llevaron, como eran judíos, se lo llevaron a Israel. Eso no evitó que el 5 de octubre de 1986, el Dandy Times publicaba que los secretos nucleares de Israel y años después desvelaron la identidad de Cheryl Ben-Tou, que era la rubia, que en realidad era un agente del Mossad que le había engañado. Eh, en este caso no murió, por suerte para él, pero estuvo 18 años en la cárcel y posteriormente le han prohibido abandonar el, eh, el país. Eso por no estar confinada cuando debía. De secuestro. Claro, ¿Qué? Se ¿Qué? leyendo todo y al final mira lo que pasa. Qué historia verdaderamente espectacular y tremenda. Bueno, y lo que le dijeron a ese personaje que nos ha citado, a Robert Maxwell, alguien le dijo, ojito, ojito, que si te pasas, te matamos. Pues sí, por, por eso he enlazado esa historia con, con esta que os voy a contar ahora, que es una historia de mi amigo Idris Fratini que la investigó y que y, y que si no de verdad es que resulta absolutamente increíble. Después de que Robert Maxwell les había ayudado para poder cazar al tipo más perseguido que era el Mordejai Banu. Después de que Robert Maxwell les había ayudado para conseguir que judíos que estaban apresados en Rusia salieran de, de, de Rusia y fueran allí, después de que les había ayudado en todo tipo de, de cosas, que mantenía una relación eh, estupenda con ellos, eh, que era un tipo influyente. Bueno, en 1991 sus empresas entraron en crisis financiera y, y él necesitaba la florera cifra de 400 millones de libras. Y no, no se le ocurrió otra cosa que pedírselo al Mossad. Oye, joder, que os he hecho un montón de favores, oye, que, que lo que os he ayudado es tremendo, a ver si me podéis hacer un préstamo y tal y cual. Y entonces el Mossad dijo, uy, este tenemos un verdadero problema, porque para nosotros no le vamos a prestar el dinero, pero es lo mismo, a ver a quién se lo pide. ¿Y qué pasó? Pues que eh, pasaba que en los últimos años eh, Maxwell se había hecho amiguito, de algunos de los enemigos del Mossad, como lo, como eran los del KGB, ¿no? Y entonces, eh, dada la tesitura y el problema que les podía suponer, Isaac Samir, el jefe del Estado, pues nada, firmó la, la orden del Kidon para liquidarle. Y entonces, pues nada, el 4 de noviembre de ese año, eh, Maswell había había desaparecido de, del mundanal ruido para pensar, se fue en su yate Lady Gislein, y se fue en su yate por el archipiélago canario, allí a bañarse desnudo, en cala, etcétera, etcétera, y eh, tenía pensado navegar, y al día siguiente eh, bajarse en Tenerife y viajar a Londres, ¿no? Bueno, pues a las 4.45 de la madrugada del 5 de noviembre, eh, El, el financiero Maswell llamó al puente de mando porque decía que hacía frío en su camarote. Fue la última vez que supieron de él, porque poco después una lancha neumática con cuatro kilos dos subieron, y eh, entraron en su camarote y le inyectaron un anestésico y después le tiraron al mar. El barco llegó a puerto, no se, no estaba él dentro, empezaron a buscarle y por la tarde efect, le encontraron. ¿Dónde le encontraron? Ahogado en el en el mar. Ahora también os digo una cosa, fijaros cómo son las cosas. La familia que nunca dudó de que había sido asesinado por el kidón, a pesar de ello aceptaron enterrarle en Israel a los pies del monte de los Olí. Qué curioso. Bueno, eh, con Almadía Rosa en eh, mensajes eh, de nuestros oyentes, eh, cuando se menciona a la Rubia, ha habido muchísimas fotos eh, de una cerveza. Bueno, todos tienen humor. Eh, nos dice Gatillo, con Almadía Rosa Vientos, eh, también, hoy no tiramos de la manta, pues sí, lo va a hacer Fernando, pero lo va a hacer en unos minutos después de que nos cuentes, Fernando, esta historia que es una historia igualmente tremenda, pero que es un asesinato fallido, porque el Quidón falla a veces también. Sí, la, la verdad es que la mayor parte de las operaciones se cuentan por éxitos, ¿no? La es que cuando hacemos historias pues hay que contar un poquito de todo. Y, y y uno de los grandes fallos, desde mi punto de vista, de todas las historias que, han, que ha, en las cuales ha participado el Mossad, esta es una de las más desastrosas. Entre 1996 y 1997 el eh, Hamas eh, cometió un montón de les hizo a, a Israel un montón de, de atentados y un montón de asesinatos el último había sido en, eh, un atentado suicida en julio de 1997 ¿no? entonces eh, el jefe del Mossad en aquel momento Danny Yaton, que aparece por cierto es uno de los que aparece en, el, en el, los vídeos que os he dicho de, de Netflix informa a Betamín, Beja, Benjamín Netanyahu que también es otro fijaros, ya estaba en aquel momento Benjamín Netanyahu, que también sigue siendo ahora el presidente el primer ministro de Israel, que habían localizado quién era el responsable de toda esa campaña, que era Khaled Massar y le identifican y le dicen está viviendo en Jordania. Fantástico, ¿qué hace Netanyahu? Da la orden de decir, hagámoslo. Y entonces eh, ya le dicen, vamos a ver, es un problema, porque Jordania es un país amigo, y es un país con el cual tenemos unas relaciones muy estrechas. No es lo mismo eh, que en, en un tercer país y tal. Bueno, Eh, Netanyahu dice hágase y se lo hace entonces mandan un, un equipo del Kidon y eh, el arma es un veneno que, eh, que han fabricado ellos y que se le lanza con un spray entonces eh, están, siguen, ven cómo actúan y el 25 de septiembre de 1997 la salva en su coche oficial con su chofer y a la sede de Hamas y a mitad del camino no lo hacen bien, el conductor eh, detecta un coche que le está siguiendo. Entonces, este lo que hace ya es avisar a la policía jordana, y les dice, creo que me está siguiendo un coche. Les da la matrícula y les tranquiliza, diciendo, tranquilo, porque está comprado por unos canadienses. El chofer llega a su destino, les esperaban eh, eh, en la puerta mucha gente, hay un gran follón, Pero a pesar de ese gran follón, los dos agentes del Mossad encargados le acercan a él y le lanzan el spray Pero se lo lanzan de aquella forma. ¿no? Y entonces el escolta empieza a, a perseguirles a los dos y entonces en ese momento llega, llega la policía y, y los el resto de agentes que iban a apoyarle no pueden apoyarle con lo cual todos los agentes son detenidos. Pero eh, Khaled Masal no es asesinado. Porque eh, eh, al mandarle el spray con, eh, tan lejos, no, eh, desde tanta distancia, no con, no le, digamos que no le prene, penetra, con lo cual le meten en un hospital en estado muy grave, y es verdad. Pero claro, han cogido a dos agentes del Mossad, con lo cual el, el presidente de Jordania llama a Netanyahu, le pone a parir, se caga en su madre... Y le dice que si no quiere un gran follón y si, no, y si quiere recuperar a sus dos agentes, que les mande eh, el antídoto para el jefe de Hamas, lo cual mandan rápidamente y además le obligan como castigo a liderar al, al palestino, al jeque eh, más peligroso que tenían, a Yassin. ¿no? Lo hacen y los dos agentes eh, lo regresan a casa. Esto lo cuenta eh, Yaton en, en la serie de, de, de, del Mossad eh, diciendo, jo, es que yo no me equivoqué, porque claro, Yaton lo, eh, luego tuvo que dimitir, ¿no? Eh, yo, yo ya les dije que si no lo veían muy claro, que no le mataran. Pero ellos, a pesar del follón que había, cogieron y le mataron. Lo, intent Tom, lo intentaron al menos. Porque el pobre les dijo que si había follón no, no, mata, no le mataron en ese momento y le mataron. Claro, pobre. Fernando Reda, vamos a tirar de la banda, si te parece, antes de que nos tiren las conexiones. ¿Te parece? ¿Te parece? Venga, fenómeno. Venga. Ahora mismo el mundo entero está esperando. ...a que los científicos descubran... ...la vacuna que acabe con todo esto... ...o que contribuya a eso... ...será lo más importante que se consiga... ...la vacuna... ...la vacuna... ...pues bien... ...hay espionaje... ...contra los científicos que buscan la vacuna... ...Fernando Rueda... Eh, ...sí... ...tras el fin de la segunda guerra mundial... ...y los años de la guerra fría... ...las grandes potencias... ...fueron conscientes... ...de que el Olimpo del dominio mundial lo tendría aquel que fuera capaz de desarrollar las más potentes armas nucleares siempre por encima de su adversario Estados Unidos fue delante desde el primer momento en cuanto al desarrollo pero la URSS, consciente de que sus esfuerzos no rentaban lo mismo decidió igualar a su contrincante utilizando los medios que a su servicio ponía el espionaje ahora, salvando las distancias, el objetivo estamos asistiendo a una batalla distinta en unos aspectos pero similar en otros en cuanto a la búsqueda de vacunas y tratamiento para el coronavirus científicos de todo el mundo también en España están trabajando aceleradamente para tratar de comprender cómo responden las defensas del organismo ante el ataque y dar con el remedio y los medicamentos que impidan una oleada de muertes tan devastadora como la que estamos sufriendo científicos capacitados hay en muchas partes unos con más medios y experiencia que otros lo ideal sería que se pusieran de acuerdo para intercambiar avances y conseguir la vacuna ideal con el objetivo de que luego las empresas las fabricaran para que las recibamos todos los habitantes de la tierra pero como es sabido lo ideal dista mucho de lo real el periódico The New York Times ha publicado una filtración de las autoridades de seguridad estadounidenses que señala a varios países que han puesto en marcha acciones para espiar las investigaciones de los científicos de otros países ¿Me extraña? Para nada. ¿Para qué invertir en investigación o por qué confiar en los científicos propios si podemos alcanzar la línea de llegada robando los descubrimientos ajenos? Estados en investigación y es lógico que sospechen que los demás, incluso países como Corea del Sur o Vietnam a los que acusan de utilizar a sus espías informáticos para robar el trabajo ajeno. Porque su denuncia contra los chinos es lógica tienen experiencia en robar lo que no es suyo aunque seguro que ellos piensan que los americanos hacen lo mismo este espionaje es tan importante porque el primer país que lo logre sus resultados puede conseguir una cantidad ingente de beneficios para sus empresas fabricando un remedio por el que cualquier país pagaría lo que fuera a cambio de que sus ciudadanos puedan, puedan volver a hacer vida normal sin contar que es muy importante la posición de dominio que les atribuiría Por eso, la lucha entre Estados Unidos y China es más que creíble. No me extrañaría nada que el CNI haya adoptado medidas para que los laboratorios españoles que están en el ajo dispongan de suficientes medidas antipirateo. Lo nuestro debería ser lo nuestro, pero en este mundo del espionaje hay una tendencia a hacer que lo de los otros sea también nuestro, sin que se enteren claro. Y así poder afirmar con cinismo, ¡qué casualidad! Hemos descubierto lo mismo. <risa> ¿Qué Eso que sí. el espionaje ahora tiene que ser de tremendo porque la lucha entre Estados Unidos, laboratorios, eh, no hablo de la lucha científica es una cosa y la lucha industrial, de espionaje, política es otra. Pero la lucha que tiene que haber entre... Estados Unidos y China con ese tema es tremendo. ¿Cómo no iba a haber espionaje? Es un asunto que va a ser importante en la historia de la humanidad, en la historia del siglo XXI, va a ser importante esta búsqueda. Y normalmente el país que la consiga o donde se encuentre el laboratorio donde se consiga, seguramente será el país más importante del mundo. Y la lucha entre Estados Unidos y China, bueno, pues eh, va a ser eh, muy importante. Si lo consiguen los chinos que yo creo que lo van a conseguir los chinos antes, eh, por una cuestión de inversión y de población, fundamental, puede ser eh, el comienzo del fin de Estados Unidos, ¿eh? O del dominio. Eso, eso. Hombre, además es que los chinos seguro que han empezado a investigar antes. Claro. quiero decir, que, que porque ellos tuvieron la enfermedad antes y entonces ellos han empezado a investigar antes. Pero eh, hay que tener en cuenta esto que, que está ocurriendo, ¿no? Porque cuando investigas no es que eh, necesitas muchos datos no de, de para ir comprendiendo lo que pasa, ¿no? de cómo reacciona el cuerpo humano, todas esas cosas. Pero Entonces, el... quien puede ir teniendo esos hechos resultados, pues se lo pueden hacer. Ahora, que lo lógico sería que hubiera una colaboración en un tema ay, como ay, este ay, ay. Y que luego todo... y, que, y que no se forrara nadie. Pero eso no se lo cree nadie. desde luego. Eh el primer caso con fallecimiento en China cuando se notifica es el 31 de diciembre de 2019 pero el 12 de enero de 2020 el 12 de enero apenas en dos semanas después ya se conocían total y absolutamente 16.000 pares de genes que tenían que ver con el virus y se descubrieron en China la información eh, esa es eh, fundamental para la investigación eh, posterior ya conocían 16.000 eh, genes y a partir de ahí se puede conseguir la vacuna. O sea que desde el principio están por delante, eh, lógicamente porque ellos tuvieron antes de la enfermedad y porque antes eh, la investigaron, ¿no? Y, y eso pasará en el futuro, creo. Sí, sí, pero que na nadie... Es, eh, eh, por eso he, puesto, he arrancado con, poniendo el ejemplo de, de, de la, del arma nuclear, que es el ejemplo más típico. Pero eh, realmente eh, ahora todos los países del mundo Intentan conseguir los secretos de los demás y, lo intentan cons y los intentan conseguir robándolos. Y, y hay una prueba de que las empresas españolas, eh, que hay empresas pequeñitas que descubren determinadas cosas, determinadas acciones, bueno, porque eh, tienen que estar protegidas porque hay ladrones. Y, y cuando hablo de, la, de ciberladrones o lo que sea, hablo de cualquier país del mundo, ¿eh? No hablo solamente de comillas, los enemigos, hablo de amigos o enemigos, intentan quedarse con, con ese descubrimiento. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Gracias. Cuídate mucho. Gracias. Un, un abrazo fuerte, besitos chicos, chao.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 de los vientos en onda cero. Hemos comenzado a las 12, vamos a estar hasta casi las 4 de la madrugada. Estamos en el Ecuador del programa El Ecuador de la Rosa de los Vientos. Vamos en Twitter, nuestra etiqueta Almodía Rosa Vientos. También os recordamos en la página web eh, con toda la información eh, de la última hora sobre el coronavirus, onda0.es, eh, www.ondacero.es y si queréis información sobre el programa y queréis escuchar el programa entero y por partes, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, onda0.es. Y atención porque en este tramo de programa vamos a tener en los encuentros cercanos una entrevista con uno de los contactados más importantes del mundo. Muy polémico, ha dado mucho que hablar, vamos a conocer algunas cosas más y él nos va a recordar un poco todo este proceso que ha ocurrido pues durante estos casi 20, 50 años que ha estado en el canterero. Hablamos de Sixto Paz el fundador de Misión Rama. Seis topaz, en unos instantes, en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener eh, también en este tramo siguiente del programa, La Cara B, vamos a hablar de psicología del comportamiento, de psicología de la violencia y lo que está ocurriendo en nuestro país. En La Cara B, esta noche, en La Rosa de los Vientos. ...vamos a tener también... ureca, Callejón... ...y muchas otras cosas... ...y por supuesto... ...nuevas pistas... ...para conocer... ...el lugar oculto... ...de esta noche... ...pistas que nos conducen... ...¿a dónde? Pues mira... ...recordamos... ...que tenemos en juego... ...que es un museo... ...que es un museo... ...muy importante de España... ...que expondrá una nueva colección... ...como reclamo... ...en su apertura... ...que será... ...en breve y atentos a la tercera pista ¿cuál de los museos puede ser se ha fomentado la visita del museo también en redes en este confinamiento y además el nombre del museo está asociado a un pintor conocido en todo el mundo las opciones que os damos son el museo del Prado del Madrid, el museo Picasso de Málaga o el Museo de Arte Moderno en Barcelona. Ya sabéis que podéis participar en el correo escribiendo a rosa.vientos, .es, o escribiendo en Twitter con almohadilla rosa.vientos. Es decir, ¿cuál de los museos pensáis que es? Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros será el elegido para recibir ese detalle del programa. La una y cincuenta y ocho minutos y continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos En Onda Cero. Es hora de hablar. La quimera de otra vida A mediados de los años 70 del siglo pasado se conoció la información de que unos jóvenes en Lima, en Perú, decían estar en contacto con seres de otros mundos El trapecio que ante la nada oscila De tragedias y triunfos Que duran un segundo De alterar El destino y de la fábrica de hielo. El olvido. Encuentros tarcanos. Es hora de hablar. Varios eh, periodistas fueron testigos de avistamientos en The sí. OVNIs Avistamientos eh, previa cita, así se le conocían. Se decía dónde se iban a ver los ovnis y a qué hora. Y eso pasaba. En España, la aparición del libro OVNIS SOS a la humanidad de Juan José Benítez provocó la aparición nada menos de 600 grupos Rama en España. Y la misión Rama se extendió por todo el mundo, liderada por un hombre llamado Sisto Paz Buels. Un hombre que se convirtió en el contactado más importante del mundo en los últimos decenios. Un hombre, Sisto Paz, que está esta noche con nosotros. Sisto, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Un placer de poder comunicarme contigo. Después de tanto tiempo, has recordado muchísimo esos años mediados, bueno, comienzos de los 70, ¿no? Así es, en 1974 empieza toda la experiencia del contacto y esa experiencia nos permitió invitar a la prensa hasta en diez ocasiones y no solamente a periodistas, En el año 2006 hicimos una salida para contacto en la isla de Pascua, uno de los lugares más eh, enigmáticos del planeta Tierra, y un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEPA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, nos preguntó si nos podía acompañar. Él vino con nosotros, él fue testigo de que recibimos el mensaje que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla pues, iban a aparecer estos objetos, El día anterior al contacto nos reunimos con él y con los militares del aeropuerto Mataveri, de la población de Jangaroa, y les contamos de la experiencia que íbamos a tener. Ellos dijeron que iban a estar atentos a la pantalla del radar. Fuimos con el psiquiatra al pie del volcán Poike, al lado de la Jutongariki, que es una plataforma ceremonial que tiene quince estatuas moais que han sido puestos en valor aparecieron dos objetos de estos fueron testigos todos veinticinco personas incluyendo al psiquiatra regresamos al aeropuerto y los militares salieron de la torre de control y diciéndonos que ellos lo habían grabado en la pantalla del radar que había sido testigo del mismo fenómeno y nos lo felicitaban los extraterrestres o quienes fueran os decían dónde se iban a producir sus avistamientos en dónde iban a estar el lugar y la hora en donde se iban a producir los fenómenos y los avistamientos y en ese momento avisabais a los periodistas y los periodistas o los investigadores comprobaban que eso era cierto, por lo menos. Así es. Generalmente, cuando los periodistas se acercaban a nosotros y nos insistían de que ellos querían ser testigos de una experiencia de contacto, es que consultábamos a estos seres sobre la, la posibilidad de que hubiera una nueva oportunidad para que ellos lo atestiguaran y verificaran que el contacto sigue vigente después de tanto tiempo. Ese contacto se establecía por lo menos en origen, a través del... que se conoció muchísimo, ese asunto tuvo mucha repercusión, con un método conocido como escritura automática, ¿en qué consistía? Pues supuestamente existe la telepatía, que es la transmisión de pensamiento a distancia sin necesidad de idioma. Estamos hablando de seres que Eh, tendría un alto nivel de evolución y que ellos podrían inducir la experiencia del contacto. Entonces, nosotros en este caso, mi madre, mi hermana y yo, con los que empezamos el contacto veníamos practicando Hatha Yoga Mantra Yoga Meditación, y a través de esas técnicas de respiración, relajación concentración y meditación, recibimos los primeros mensajes tipo psicográfico en donde un ser llamado Oxal, que decía provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. Al principio realmente no lo tomamos muy en serio, pero Pero pedimos una prueba, salimos al desierto, al sur de Lima, éramos 20 personas, entre chicos y chicas, y entre 16 y 18 años, eh, algunos de 20 años, y todos vimos aparecer realmente un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Ahora, mi padre era el que investigaba el tema OVNI, él era asesor científico en materia de aeronauta y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en su rato libre se investigaba el tema OVNI cuando nosotros le contamos la experiencia que habíamos tenido, no nos creyó, pensó que nos estábamos burlando sus investigaciones y ah, después de insistirle mucho, él aceptó, junto con gente de la Fuerza Aérea amigos suyos, acompañarnos al desierto y fue testigo de la aparición de un objeto en forma de cilindro, que se calculó porque habían llevado ellos prismáticos, este telescopios y todo pensando que iban a tener una sesión de mía al aire libre, para no perder el tiempo, porque no iban a ver nada con respecto al tema ovni, y sin embargo, vieron el objeto como de 150 metros de largo. O sea, realmente quedó fuertemente impactado mi padre por todo esto. Y eh, la experiencia fue evolucionando y nos permitió a nosotros recibir información muy interesante de parte de estos seres. Ellos dijeron, por ejemplo, en el año 74, que de 1990 en adelante, un... Un pulso emitido por el centro de la galaxia, una energía de luz violeta, iba a llegar a nuestro sistema solar, iba a generar todo tipo de cambios climáticos, convulsiones en el planeta, el incremento de actividad sísmica, volcánica, incluso iba a afectar a los seres humanos haciendo que la gente también fuera, se desequilibrara, se desarmonizara pues, muy fuerte. Ahora, decir esto en el año setenta y cuatro era ridículo, propio de gente muy imaginativa. Sin embargo, en noviembre del año dos mil diez, el telescopio espacial eh, Fermi de rayos gamma detectó el pulso emitido por el centro de la galaxia, se calculó que tenía un diámetro superior a los veinticinco mil años de luz, a nosotros habían dicho que cada veintiséis mil años llegaba esa energía y que eh, en documento secreto de la NASA, que esa, ese pulso sería el verdadero responsable del cambio climático, no tanto así la contaminación ambiental genera por el ser humano, que eso está acelerando el proceso. También eh, cuando nosotros vimos por primera vez que la nave aterrizó, El ser que bajó medía como dos metros y medio de altura allí en el año 74 y dijo que él venía de un planeta llamado Apu, de la estrella alfa de Centauro, a 4.2 años luz de distancia de nuestro sistema solar. Pues la NASA ha descubierto el exoplaneta más cercano a nosotros, condiciones de vida como el nuestro, que es un planeta que gira alrededor de la estrella alfa de Centauro en un sistema binario de dos soles a sólo 4.2 años luz. Y eso recién lo han dado a conocer ahora en el 2012. Cuando nosotros tuvimos la experiencia de los Cendras, o sea que apareció la nave, proyectó unas de luz, formó un domo luminoso, y estos seres nos dijeron que íbamos a vivir una experiencia como de teletransportación, atravesamos el Sendra este portal de luz y aparecemos de pronto en Ganímes a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra estuvimos como 4 o 5 días con ellos allá y cuando volvimos habían pasado solamente 15 minutos pero allí y, ellos y nos dijeron cuando que las lunas... cuando has contado sí. eso en medios de comunicación como este eh, la gente cómo ha reaccionado porque lo primero pues es, es normalmente que éramos fantasiosos claro. e imaginativos pero ¿qué pasa este eh, ellos lo que nos dijeron es que allí en Ganímes debajo del hielo de la superficie, tanto de Ganímez como de Europa, pues habían grandes océanos, océanos tan grandes como los de la Tierra. Como digo, decir eso hace eh, 46 años atrás era pues ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo, ¿por porque Porque en el 2015 la NASA confirmó la existencia de océanos tan grandes como la, de la Tierra debajo del hielo de la superficie, tanto de ganimes como de la Luna Europa. Otro, otro detalle interesante, los extraterrestres nos decían de que... Eh, nosotros vivimos en un tiempo alternativo paradójico, de que ellos eh, viajan a través del tiempo y del espacio y vinieron a la Tierra ya en tiempos inmemoriales y el tiempo para ellos no está pasando igual que para nosotros. Pues resulta ser de que hoy por hoy la ciencia, la física cuántica y todo, habla de tiempo, eh, o sea, eh, una especie de tiempo paradójico en el que nosotros nos encontraríamos con respecto a una suerte de tiempo real en la que vive el universo. Entonces hay muchas cosas, los conceptos que esos seres nos transmitieron desde los inicios del contacto que se han ido corroborando pues, con el paso del tiempo. La verdad es que el paso del tiempo es una de las cosas... Yo te conocí hace muchísimos años, te he entrevistado no sé cuántas veces eh, con grabadora, con cuaderno, no en medios de comunicación, y... Has contado, y fíjate que ha pasado mucho tiempo, has contado siempre lo mismo. Hay una uniformidad en todo tu relato desde siempre. Eh, yo creo que las primeras entrevistas contigo lo, las tuve a comienzos de los años 90. Puede parecer increíble lo que cuentes, pero contabas lo mismo. El testimonio ah, y, se ha mantenido intacto, y, y, ¿no? Y eso es, esto es interesante porque tú sabes que hay mucha gente que decía, no, a Paz es un charlatán porque siempre repite lo mismo. Lo que no puedo es cambiar el relato. ¿Cómo claro. lo voy a modificar? Y el tiempo, como te digo, no pasa por gusto. Después de que nosotros le contamos a Juan Benítez en el año 74 la experiencia del Cendra, que fuimos supuestamente a Ganímez y cuando volvimos, este la sensación de haber estado cuatro o cinco días allá y cuando volvimos aquí habían pasado 15 minutos, Tres años después de esa experiencia, el 25 de abril del año 77, el cabo Armando Valdés del Regimiento Rancabo de Chile, junto a un grupo de soldados se estaban patrullando a la zona de Putre en Arica, la frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, vieron una luz que ascendió en una colina, el cabo Valdés le dice a los soldados cúbrame, voy a ver de qué se trata, y el muy valiente fue y penetró en la luz, y cuando salió de la luz, 15 minutos después, tenía la barba crecida varios días y el reloj en el fechador adelantado en cinco días. Pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. La verdad es que escuchándote se vuelve a escuchar eso, pero ahora que mencionabas a Benítez, eh, el libro de Benítez eh, sobre vuestra experiencia tuvo una difusión enorme en nuestro país, gigantesca, y se crearon a continuación muchos eh, grupos, eh, grupos eh, Rama, Rama es amar, al revés, eh, pero la misión Rama, digamos que es el nombre del grupo, se crearon muchos en España, 600 grupos en España, luego más, pero algunos... Eh, te habrá llegado que ha habido acusaciones sobre su comportamiento. extraño en algunas ocasiones, en algunos grupos, casi sectarios. ¿Y ¿Qué tienes que decir a esas acusaciones? Es, es, esa fue la razón, Bruno, esa fue la razón por la cual en 1990 nosotros disolvimos el grupo Rama a mm. nivel mundial. Aprovechamos de un congreso mundial que allí en, en Cáceres, este donde estuvo también Paco Padrón y dimos a conocer la disolución definitiva del Grupo Rama como organización. O sea, volvimos a ser lo que éramos originalmente, un grupo de amigos en torno a una experiencia del contacto. Cuando el grupo nuestro se organizó como una asociación cultural, como una institución, en el año 74, recuerda que mi país se encontraba eh, con un golpe militar, este los grupos no podían reunirse, no se podía salir al campo si tú no pertenecías a alguna asociación y no transmitabas algún tipo de permiso para desplazar a la gente. Entonces eso fue lo que nos, realmente nos llevó a nosotros a organizarnos como una institución. Pero en 1990, como ya nuevamente habíamos vuelto a ser un país democrático y todo, se disuelve el grupo nuestro y hemos... Y, y somos en la actualidad solamente es un grupo de amigos en torno a experiencia del contacto y el contacto después de tanto tiempo continúa. ¿Y cómo continúa? Que porque siguen pasando pues, pues, cosas, es que, el otro la, día me mandaba es que unas filmaciones, que, ¿no? Claro que sí, no es que el contacto continúa sin habiendo contactos, avistamientos y hay mucha gente que me Eh, que te digo que me escribe o mucha gente que me entrevista y todo? Y me preguntan, bueno, ¿y y qué han dicho todos estos seres extraterrestres con respecto a los sucesos actuales? Uh -huh. O sea, con respecto a lo del coronavirus, uh -huh. con respecto al cambio climático y todo. Entonces yo le decía, miren, este, los mensajes de estos seres desde el principio fueron mensajes muy contundentes. O sea, las características de los verdaderos mensajes es que son coherentes y lógicos, que son eh positivos y ofrecen alternativas Todo verdadero mensaje tiende a ser atemporal. Lo lees ahora, lo lees mañana, siempre te dice algo nuevo, no se agota una sola lectura. Los verdaderos mensajes son universalistas. a los quien los lea, cada uno puede sacar una enseñanza de ellos de acuerdo a su nivel de comprensión. Los mensajes se complementan con mensajes anteriores, nunca se contradicen y no es la mera repetición de cosas que ya se saben. Por ejemplo, aquí tengo a la mano un mensaje que recibí el 19 de octubre del año 2001, hace 19 años atrás. Lo recibí en la Ciudad de México y mira lo que dice este mensaje. Uh -huh. En cuanto a lo que viene, podemos decirles que lo de las epidemias ya se les había anunciado. Algunas serían consecuencias de los cambios planetarios que exponen a la vida una purificación y selección. Por ello les hemos insistido tanto desde que empezaron los contactos sobre la importancia del cambio en una dieta alimenticia. Pero ahora son otras epidemias que le deben preocupar, aquellas generadas por el propio hombre y que ocultan una voluntad maquiavélica y xenofóbica por cuanto se va a querer hacer desaparecer a un porcentaje de, significativo de gente en el mundo, especialmente en los países pobres y los pueblos y razas postergadas. Ya no serán experimentos, ahora simplemente con excusas bien orquestadas, sencillamente los harán desaparecer completamente, atacándolos o liberando sus arsenales biológicos sin que muchos sepan a quién acusar. Ustedes con su poder mental y el poder de la palabra, la magia, del verbo, en sus cadenas de irradiación que mueven energías extraordinarias, pueden y deben intervenir neutralizando tanta negatividad. Esos seres siempre nos han dicho de que el poder de la meditación, del trabajo colectivo, si, si muchas personas nos unimos con una misma intención, podemos crear un estado mental colectivo positivo que puede revertir acontecimientos o puede minimizar. De alguna manera, cosas que han sido anunciadas o profetizadas. Una de las cosas que han sido muy polémicas en estos años, son muchos años, es imposible hablar de todo lo que ha ocurrido, pero eh, hay luces e y sombras. Entre las sombras está esa vez que estuviste en un programa de televisión en España, un programa que ya no existe, pero eh, que dejó mucha huella en la máquina de la verdad, y se dijo que habías cobrado mucho dinero por esa intervención en ese programa. ¿Es verdad? Bueno, primeramente, yo no cobré este este mucho dinero. E ellos ofrecen a todas las personas que participan, o sea, este un, una cantidad de dinero. Yo no puse ninguna condición de dinero. Eh, eso es también muy importante. O sea, es como que a ti, si tú vas a un programa de televisión, a todos los contertulios le van a pagar una cantidad de dinero. O sea, tú estás pidiendo, me tienen que pagar dinero. No, a todos los que van, les pagan. Tú lo sabes porque has estado en, mucho en la televisión. O sea, no exigiste, o sea, yo yo no exigí, no puse como condición este cobrarles dinero. La única condición que yo puse es que el problema fuera en directo, que no fuera grabado. Y no lo respetaron, fue grabado. Y el día anterior, en el, en el hotel, el técnico, que no era español, que me hizo el detector de mentiras, uh -huh. pues me pregunta, ¿usted ha viajado a otro planeta? Y yo le dije, no. ¿Cómo que no? Usted siempre ha dicho... No, yo nunca he dicho que he viajado a otro planeta. Yo lo que he dicho es que he ido a Ganímez. Y Ganímez no es un planeta, es una luna. No, mm -hmm. pero es lo mismo. No es lo mismo. Yo sé cuando esté delante de cámaras, bajo la presión tanto de cámaras como de las personas que me están entrevistando, pues uno se va a poner nervioso por muchas razones. Uno es un ser humano. Entonces, ¿cómo quiere que le haga la pregunta? Usted pregunte, ¿usted viajó a Ganímez? Y yo le voy a decir, sí, ok, perfecto. A la hora que fue el programa, y que fue grabado, o sea que no fue en directo, me dice... ¿Usted viajó a otro planeta? O sea, a propósito, o sea, no modificó la pregunta como la habíamos acordado el día anterior. Y yo, de, o sea, me sorprendió y mi reacción fue responder sí, pero realmente, o sea, este no respetó lo que habíamos conversado el día anterior, lo hizo a propósito. pero Independientemente de eso, y el programa está colgado en YouTube, lo pueden ver, el técnico dice, bueno, el señor Sixto Paz no es un fabulador ni un mentiroso, no tiene interés comercial ni en manipular gente. Si he viajado a otro planeta debe haber sido en sueños ¿Qué es lo que te dice a ti el detector de mentiras? O sea, que una persona miente o no miente se acabó mm. Pero si empieza diciendo que el señor Cistopas No es un fabulado ni no un mentiroso ¿Qué está diciendo? Que soy una suerte como de mi toma, ¿no? De pronto lo que me creo, lo que digo Y por eso, pues sale como sale sí. El asunto es que, eh, pues muy curioso Ahora, ¿tú crees que y que yo pensaba que iban a decir Que sí, que digo la verdad y todo? Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera ido? Hasta ahora estarían diciendo, ¡ah, no quiso venir! Claro, pero te vieron... Y ya, es además verdad... yo no pedí que me invitaran. Ellos me invitaron. Pero es verdad, porque sabes que se comentó, que se rumoreó, y me gustaría que, que lo dijeras, tampoco pasa nada, pero que lo dijeras, te dieron, entonces había otra contabilidad, otra moneda en nuestro país, pero te dieron un millón de pesetas enteras de entonces... Yo te digo, yo no sé cuánto sería el cambio y todo, pero pregúntales tú a todas las personas que iban a ese programa, a todas les pagaban. Mm. Ya te digo, yo no pedí que me pagaran, o sea, a todo el mundo les pagaba, o sea, este por ir a los programas de televisión, ya, este, que te paguen es un crimen o eso está mal. O sea, eso es ridículo. Ya te digo, otra cosa es que tú digas, bueno, yo voy siempre y cuando me paguen y me paguen la cantidad que yo diga Eso es otra cosa. Claro. Ahora Rama sigue existiendo, ¿no? Está muy vinculada, eh, hacéis eh, muchas eh, cosas relacionadas con la meditación, pero como nos decías, eso no es eh, nada nuevo, no es un comportamiento nuevo, lo habéis unido. Eh, habéis funcionado, en cierto modo, Oriente con Occidente y con Destino de las Estrellas. Pues eh, mira, este, no sé si tú conoces bien la historia de, eh, de Billy Meyer uh -huh, Es claro. que en 1975, afirmó haber entrado en contacto con gente pliaviana como el caso de de Aske, de de este Sem Jase y todo eso, ¿no es cierto? Bueno, él en su historia, en su biografía personal, dice que a la edad de catorce años, siendo un agricultor, un campesino suizo, a los catorce años se fue a la India a hacer meditación. ¿No te parece curioso? Pues, yo un año antes del contacto venía practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación Y cuando intentamos el contacto se nos ocurrió como jugando Fue una ocurrencia, poner en práctica lo aprendido en la yoga Para facilitar la concentración, para poder canalizar mensajes Y poder verificar que esos mensajes fueran reales Porque obviamente si tú no tienes práctica en esto de la meditación y todo La mente te juega muy mal las pasadas y puedes estarte imaginando cosas Y, y por eso también que nosotros siempre pedimos pruebas. O sea, siempre hemos buscado verificar la realidad de las cosas. ¿Y cuándo vuelves o sea, a España? ¿Porque sigues en contacto con España? Bueno, este, eso tú sabes que ya no depende de mí. Tenemos en este momento una cuarentena. Eh, bueno, los, sí, claro, a, las compañías aéreas este no están volando, las fronteras están cerradas... Si Paz ha sido un enorme placer volver a conversar contigo. Eh, el pasado ha renacido en este momento, en esta conversación contigo. He tenido tantas, pero en radio creo que es eh, la primera. Y cuentas exactamente lo mismo y con la misma energía. El tiempo no hace que se pierda <risa> energía, ¿eh? Pues hombre, este ya te digo, no, no es una anécdota de algo que se vivió en el pasado. Es una experiencia que se mantiene vigente... Y me siento muy orgulloso porque en más de sesenta países donde se replicó la experiencia, el contacto nuestro, la gente también ha tenido experiencias. Es cierto de que eh, hace muchos años atrás, cuando no había internet, cuando no habían pues redes sociales, nada, pues era muy difícil poder realmente guiar, orientar o este estar evaluando lo que eh, algunos grupos o personas que se entusiasmaban por el tema hacían, y sobre todo que en la década de los años ochenta y noventa pues hubo mucho fanatismo, muchos grupos muy fanáticos eh, que de alguna manera eh, este eh, pasaban de, de estar intentando el contacto extraterrestre a estar ya creyendo que estaba en contacto con Dios o una cosa por el estilo. Entonces, la idea es siempre es los pies en la tierra y la mente en el cielo y no perder la perspectiva, y siempre buscar elementos de corroboración. Por eso es que también He tenido el alto honor de haber sido invitado en dos ocasiones a las Naciones Unidas de Nueva York para dar conferencias sobre el mensaje del contacto extraterrestre. Tres veces a la Universidad de Columbia Nueva York, en Nueva York, en la Universidad John F. Kennedy en San Francisco, en la eh, Autónoma de México. He estado con presidentes como el presidente Alfonsín en su, en su despacho contando la experiencia del contacto. Invitado por el presidente Cristiane en El Salvador, contándole a él y a toda su familia la experiencia del contacto con Shelley Magley en su casa contando el contacto con Lauren del Parlamento Británico en Londres contando desde el contacto a todo el mundo le interesa y a nosotros nos interesa muchísimo Sisto ha sido un enorme placer un abrazo para mí también el honor gracias Bruno y realmente este es una alegría después de tantos años el reencuentro desde luego que sí gracias pues un abrazo bueno gracias a Sisto nos hablamos De la quimera de otra vida La rosa de los vientos en Onda Cero Estamos y nos situamos hoy en el Mundo Bizarro, una de las ciudades más importantes en Europa. Y nos vamos a situar en el centro de esa ciudad. Existe un barrio, existe un auténtico estado, un gobierno, un lugar importantísimo dentro de esa ciudad. Pero muy, muy desconocido. Pero el lugar lo conoce nuestra invitada. Es uno de los sitios eh, que está en esa página web que ya hace mis viajes eh, por ahí. Es una persona que conoce todo el mundo y conoce, por supuesto, Copenhague, en donde se encuentra este mundo bizarro. Cristiana se llama. Inés, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Inés. Un sitio verdaderamente llamativo, ¿eh? Cristiana. No hay que pensar en cristianos, ¿eh? No, no tiene nada que ver con los cristianos. Se llama Cristiania porque se encuentra en el barrio de Kristiansand, en Copenhague, que significa el puerto de Cristian por el rey Cristian IV. No tiene nada que ver con la religión. Simplemente se llama así. Es la ciudad libre de Cristiania. Y se encuentra, como decías, dentro de una ciudad, dentro de la capital danesa. Sería como como el estado del Vaticano, ¿no? que está dentro de Roma. Y además es que funciona un poco como un país, como una micronación, porque tiene sus fronteras delimitadas, que además cuando entras puedes leer en la puerta principal que pone Cristiania, y cuando sales pone, está usted entrando en la Unión Europea, o sea, ellos se consideran sí, sí, sí. que no son ni que parte está? de Dinamarca, sino... Sí. Jolines, eh, es, eh, no nos podíamos imaginar que existiera en Europa, en el corazón de Europa, en una de las ciudades más importantes, un barrio que es un país, eh, como nos comentas, pequeñísimo, pero ¿qué se siente al estar ahí dentro? Si tuvieras que resumir en un minuto, en una frase, su aspecto físico, ¿cuál sería? Pues llama mucho la atención porque es muy diferente a Copenhague. Yo diría que esto pues, eh, es como un ejemplo de lo moderna que es la ciudad de Copenhague, porque aquí se toleran unos modos de vida diferentes y es entrar a este barrio que tiene sus propias normas y simplemente por el aspecto, por las casas que son de colores, con murales, con esculturas, que contrasta mucho con esa sobriedad, con ese minimalismo de, de la arquitectura escandinava. Entonces, lo que se respira ahí... Bueno, tranquilidad también, porque están prohibidos los coches, solo se puede ir en, en bicicleta. Eh, hay naturaleza, hay mucho arte, hay muchos conciertos, hay exposiciones. Cuéntanos sí. cómo fue el origen de ese barrio, Inés. Pues mira, el origen es porque el Parlamento danés decidió que las tropas militares debían salir de Copenhague a finales de los 60. Entonces, eh, nos encontramos en un, en un periodo de la Guerra Fría donde había posibilidades de que esas instalaciones militares eh, eh, fueran atacadas y eso sería peligroso para los habitantes de la ciudad. Por eso cerraron las instalaciones y llevaron a los militares afuera, a otras provincias danesas. Entonces, cuando los militares dejaron la zona, quedaron de pronto eh, muchos edificios abandonados, espacios vacíos, zonas verdes, que fueron ocupadas por jóvenes y sus hijos en 1971. O sea, era un grupo de gente muy muy diverso, artistas, hippies, estudiantes, que crearon además la ciudad de, eh, la ciudad libre de Cristiania, y con el pretexto también de que sus hijos tuvieran un gran espacio verde para jugar. Ese fue el origen. ¿Y o sea, cuáles son las relaciones que tiene con el gobierno de Dinamarca? Porque eh, no nos imaginamos unas relaciones fáciles. Eh, claro, porque es que estos sitios al final suelen funcionar mejor en entornos rurales, ¿no? O sea, lo más parecido a esto podría ser, por ejemplo, una una ecoaldea, pero es que resulta que tiene que convivir con el gobierno danés en el centro de una ciudad, porque tampoco está las afueras de la ciudad. Entonces, eh, ellos han estado pues casi 50 años un poco ahí con un rifirrafe, ¿no? Con la policía, con el gobierno danés pero ahí están y no se cansan. Entonces, eh, durante los 18 primeros años, en, en Cristiania pudieron vivir como querían, ¿vale? No no hubo ningún problema. Pero luego sí que las autoridades han estado interviniendo por el tema de, del cannabis, porque aquí es legal. Y, claro, la policía pues acude frecuentemente para cerrar este mercado, pero, pero en cuanto se van, vuelve a salir como si nada, ¿eh? Y así llevan 40 años intentándolo cerrar, pero pero no lo han conseguido. Entonces, al final, en, en, en el 89, sí que ya eh, hicieron una ley que permitía a los habitantes de Cristiania vivir en este lugar y y gobernarse a sí mismos. O sea, pero, que tienen, tienen sí. autogobierno y, y económicamente también se financian. Eh, eso es. O sea, aquí tienen diversas maneras de financiarse, ...y tampoco pueden de, del todo esta, darle la espalda al sistema... ...porque al final ha llegado un acuerdo con el gobierno danés... ...por el que tienen que pagar eh, unos, unos impuestos para, para estar ahí... ...pero vamos, que es que ellos eh, no pagan por ejemplo... Eh, ...el de recogida de basuras, eh, también generan luz, electricidad... Eh, ...hay calles que están asfaltadas, otras no... ...y, y se, se financian de diferentes maneras aquí... Eh, ...como se hacen todo tipo de, acti todo tipo de actividades... ...se pues, ha convertido en, en un centro especializado... ...de teatro y música... ...entonces hacen muchos eh, festivales... Pero, ...pero vamos que aquí ha, ha tocado gente de talla internacional... ...o sea que ha venido Green Day, Portishead... ...y claro, como hacen muchas actividades eh, culturales... ...pues hay muchos daneses que acuden a este lugar... ...así como los turistas, luego también... Eh, tienen eh, tiendas de souvenirs, tienen bares, tienen restaurantes veganos donde mm. donde hacen, donde sirven la cerveza ecológica Cristianian Pilsen, ellos hacen ah, su ¿sí? propia cerveza, sí, sí, sí. y además tanto la comida como la cerveza como ellos no pagan impuestos cuesta un 50% menos que en el resto de Dinamarca. Y esto, es, esto, sí, y esto es muy muy importante porque es un país muy caro, es un país donde, donde una cerveza te puede costar a lo mejor 9 euros, lo equivalente a 9 euros, entonces está muy bien venirse a este barrio a tomarse una, una cerveza ecológica y un, y un falafel. Y, y claro, ay, sí. que ¿cómo se te ocurrió a ti que conoces de tantos sitios? O eh, y no voy a decir que es el más llamativo pero uno de los más llamativos ¿cómo se te ocurrió visitar ese barrio ese estado cristiana dentro de Copenhague una auténtica comuna en realidad una comuna gigante sí, es una, es una gran comuna pues no es raro que se me haya ocurrido ir porque en realidad es el segundo lugar más turístico de Dinamarca y o sea si vas a Copenhague es muy probable que, que pases por aquí Además, incluso ellos organizan eh, tours para visitar para visitar el barrio, que es enorme. Son 34 hectáreas, con un lago, con zona residencial, tiene de todo. Entonces, eh, como digo, no es tan raro. Se puede llegar en metro eh, a la parada de Kristianshaun o, o venir andando, además, por, por la zona del barrio de este barrio, que es muy bonito, que es de canales, como la calle Nihon, que es muy muy famosa, la de las casas de colores Y las leyes, Cristo, sí. las, las leyes que tienen en el autogobierno, por ejemplo, que es como una especie de primer ministro, es un grupo en el que todos pueden estar en todo momento haciendo votaciones para cualquier decisión. Eh, ¿De eso te has enterado un poco cómo, cómo sí, se organizan? Sí. sí, porque además pude charlar largo y tendido con uno de los fundadores de Cristianía y lo que me contó es que es una democracia consensual. O sea, no se trata de que todos voten y se haga lo que diga la mayoría, sino que se hacen unas asambleas, o sea, son mil habitantes, ¿de acuerdo? Uh -huh. de, los, de los cuales eh, 650 son adultos, entonces ellos acuden a las asambleas pues para, para decidir lo que sea. Y no suelen ir todos, suelen ir la mitad o un poco menos. Entonces se dialoga y se, hable, se habla, se debate hasta que se llega a una solución que satisface... A todos, entonces en este sentido nadie manda, es todo muy muy horizontal y, y de aquí han salido muchas normas como por ejemplo lo que decía ¿no? que no pueden entrar coches, eh, ah no se pueden hacer fotos, ¿Ah, ¿sí? eso es verdad, sí en, en la calle principal la calle donde se vende la marihuana, la pasa street ahí está prohibido porque claro para ellos esto es legal pero en realidad aunque no quieran estar en Dinamarca y están en la Unión Europea entonces eh, dicen que no hagas fotos no vaya a ser que salga alguien en la imagen realizando una actividad ilegal ¡Joder! y luego sí y claro y luego en la zona en el resto sí que se puede hacer fotos pero bueno yo tampoco eh, haría muchas porque imagínate no que construyes una casa muy bonita, muy peculiar en el campo y siempre tienes a alguien delante, un desconocido haciéndote fotos, pues supongo que, que no es muy agradable. Y luego más cosas, no hay propiedad privada, eh, no puedes comprar ni vender las viviendas en Cristiania, o sea, no, no importa cuánto te hayas gastado en construirla, que, que no puedes venderla cuando te vas de Cristiania, sino que pasa a ser de la gente de la zona. Igual y además... Te... Sí, sigue sigue no que okay. aparte de lo que sigas comentando para si nos puedes incluir si hay algún huertecillo y esas cosas claro ellos ellos producen lo que consumen ellos eh, hacen eh, cultivos muy de manera tradicional y también tienen una tienda eh, incluso tienda de, de materiales de construcción claro que ellos mismos hacen las viviendas. Jolines, o sea, es eh, totalmente la vida, ese se autoabastecen, eh, se autogestionan, eh, la gente, eh, los eh, cristianos, vamos a llamarlos así, ¿no? Eh, los que viven en ese barrio, eh, ¿salen para trabajar, trabajan ahí, eh, hacen toda su vida ahí o tienen que ir a Copenhague para alguna cosa? Pues hay de todo, porque, claro, aquí ya hay gente, hay tres generaciones viviendo, la gente ha tenido hijos, han tenido nietos, y hay gente que ha salido a estudiar fuera o que trabaja fuera y luego vive en Cristiania. O sea, existen las dos modalidades, hay gente que trabaja en Cristiania y vive ahí y hay gente que, que trabaja en Copenhague y, y vive en Cristiania, sí, sí, eso también hay. ¿Y hay un tope límite de ciudadanos que puedan vivir allí o, por ejemplo, cualquier otra persona, tanto si es danés como si no es danés, puede optar a poder vivir o hay algún impedimento? Pues no, no es fácil entrar a vivir aquí, de momento hay unas mil personas y para que entre alguien, claro, imagínate, ahí todo se conoce, imagínate que montas un pueblo con amigos, para que entre alguien nuevo hay que conocerlo bien, ¿no? No puede entrar cualquiera. Entonces lo que me dijo eh, este uno de los fundadores es que la, la, la manera más sencilla de entrar a vivir aquí es emparejándote con un cristianita. <risa> claro. <risa> sí. y, y en esa parte, ¿son moralmente pues avanzados, un poquito más conservadores? Porque en las relaciones personales, como son ellos? Pues eso la verdad, la verdad es que no lo sé, no, no he profundizado tanto... Eh las veces que he visitado este barrio, aunque he estado tres veces ya. ¿Y, pero, ¿cómo has estado tres veces ahí? Por cierto, que en tu página web, en mis viajes, por ahí está la información, están los datos, están los reportajes del lugar, las imágenes ahí que se pudieron tomar, pero también está el arte que tienen en Cristiana, en este barrio, en este eh, lugar eh, tan original en mis viajes por ahí. Insistimos en esa página web en donde están tus textos. Has estado en muchísimos lugares. Hace poquito estuviste en el programa hablándonos de tus viajes a Groenlandia. Has estado sí. en sitios verdaderamente llamativos. eh, ¿Te gusta lo raro? eh. Sí, claro. <risa> Oye, además. Sí, además este lugar está relacionado con Groenlandia, o sea, la última vez que fui a Copenhague fue precisamente para tomar el vuelo a, a Groenlandia, porque solo hay dos vuelos que vayan a Groenlandia, el que va de Copenhague y el que va de Islandia. O sea, te fuiste del fin del mundo al otro fin del mundo. Así es. Sí. El, el tema de la sanidad, ¿cómo funciona allí? Tienen una enfermería, supongo que, que básica, luego ya para cosas más importantes pues sí que, sí que hacen uso de, de hospitales, pero sí, tienen una enfermería. Mis viajes por ahí en la página web en donde se encuentran los textos de nuestra invitada, en esos lugares tan excepcionales en donde... Ha estado Inés Fernández. Inés, mil gracias por invitarnos a conocer algo que pensábamos que no existía en el corazón de Europa. Un estado dentro de un eh, estado, una ciudad, una auténtica ciudad, es un barrio, pero dentro de una de, de las ciudades más importantes y conocidas de Europa, como es Copenhague, el barrio de Cristiania. Inés, mil gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros la rosa de los vientos en onda cero respirar para sacar la voz despegar tan lejos como una la de los respirar resplendor cobra más sentido si lo creamos los dos liberarse de todo el pudor tomar de las ruedas no rendirse al opresor caminar elguido sin temor respirar y sacar la voz la cara ven La ciencia nos ayuda y la ciencia del comportamiento humano también. Con la llegada de la vacuna igual se curará también la intolerancia. Vamos a hablar con una de las personas que es especialista en esto, es catedrático de la Universidad de Santiago, es psicólogo social y presidente de la Sociedad Científica Española de Psicología Social. Y este especialista en cómo nos comportamos las personas es José Manuel Sabucero. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Hace muy poquito estuvimos eh, hablando, mantuvimos una conversación, hace mes, eh, mes y medio, y decían en esa entrevista, bueno, ahora que parece que estamos llegando al final, y no estábamos eh, llegando al final. Eh, cuando se hacen las cosas eh, muy largas, se complica el comportamiento humano. Claro, evidentemente, lo estás planteando tú muy bien. En aquel momento que hablamos estábamos en una fase donde el tema fundamental era el tema sanitario, pero ya advertíamos que este país, pues antes del tema sanitario, estaba en una situación de una cierta polarización política y, en cierta forma, preveíamos que a medida que el tema sanitario fuese ocupando un segundo lugar, o al menos este un lugar no tan relevante como aquel momento, podía incrementarse esa situación de, de tensión y polarización social. Y eso también significa eh, que se pueda cambiar eh, la actitud, o digamos eh, que eh, lo que ya estaba estábamos hablando, si recuerdas aquella conversación, lo que nos motivó a hablar contigo era el tema de los eh, policías de Balcón y sobre todo ese momento terrible y horroroso que quedará para siempre en la historia, ese coche con esa pintada raza contagiosa. Parece que todo eso se ha trasladado ya no solo al ámbito eh, ciudadano, sino al político. Exactamente. Yo bueno yo, yo no sé si se si trata del ámbito ciudadano político o del político al ciudadano o de ambos. Yo creo que aquí hay, como siempre, una interacción entre aquellas personas que crean y forman opinión pública y el resto de ciudadanos. Unos a otros se animan y refuerzan ese comportamiento. Lo, lo que estamos viendo ahora yo creo que es una situación realmente, si me permites, eh, preocupante. No, no, no quiero eh, tampoco ser muy exagerado. Ni que, ni que se entienda que hago de una especie de situación de dramatismo, ¿no? Pero yo, yo creo que debemos ser muy conscientes de cosas que estamos... Porque a medida que se repiten las cosas, parece que nos acostumbramos a ella, Y lo que hasta hace poco no era normal, lo vamos viendo como algo habitual. Hay esa especie de, de habituación, ¿no? Lo que antes nos sorprendía, si se repite con frecuencia, pasa a ser parte de nuestra... Vida común. Y a mí lo que me preocupa mucho, eh, Bruno te lo digo, es eh, una, una especie de, cómo decirlo, sin dramatismos, pero siendo real y no obviando los problemas, porque lo peor que puede haber es no querer ver los problemas. Yo creo que en este momento está habiendo una especie de involución de valores democráticos por sectores de la sociedad española. En este momento no son mayoritarios pero a mí ya me preocupa que hay desinvolución democrática en el sentido de lo que estamos viendo de descalificaciones frente al adversario, descalificaciones gruesas además. Yo creo que ese es un salto que espero que no se mantenga ni vaya más, pero es un salto cualitativo en el enfrentamiento político. La política es, por supuesto, es eh, confrontar ideas, debatir ideas, y debatirlas incluso de manera apasionada. Pero hay, hay pasos, hay líneas hay líneas que nunca se deben superar. Y esas líneas es la del considerar al adversario como un enemigo y sobre todo empezar a utilizar respecto a él términos que al final acaban convirtiendo en realidad. No olvides aquello de las palabras son armas. ¿no? Si yo califico a un adversario con adjetivos que pueden deshumanizarlos, eso puede justificar, más tonto que tarde, que yo pueda emprender, respeto a él, acciones agresivas o violentas. Yo espero que esto no ocurra, pero es bueno advertir que si pasamos ciertas líneas, eso puede ocurrir. Lo que yo puedo, por lo tanto, yo lo que yo no estoy dispuesto a hacer como científico social, es ver mi realidad, observar lo que está ocurriendo en España y no advertir de un problema que nos puede venir. Fíjate, es un tema muy complicado, pero me siento en la obligación de preguntártelo. Examino la realidad, la veo, la siento, la miro y también la sufro y veo que existe ese riesgo. Y la pregunta es la siguiente, ¿crees que existe posibilidad de que se dé en el futuro o en un presente más próximo que hace tres meses, digamos, que todo esto puede provocar finalmente un enfrentamiento social? Yo, vamos a decir, ya hay, primero, la primera condición la hay, la de tensión social. La segunda condición la hay, la declaración de un nosotros y un ellos. Y eso cada día ves que es más presente en la vida política española, hablar de un nosotros y de un ellos. Hay otro elemento también preocupante, que es que unos se manifiestan y otros se contramanifiestan. Esto es, estamos viendo que hay pequeños saltos en los que son y deben ser las pautas democráticas de convivencia en un país desarrollado y cívico, como es mayoritariamente España. A esto hay que añadirle lo siguiente, claro, estos, estos eventos, estas situaciones de tensión política, no suceden en un vacío social. Estamos viviendo un momento preocupante, hemos dejado, creo, afortunadamente atrás, por lo menos de momento, el tema de la amenaza sanitaria, Pero ahora, como tú sabes muy bien, vamos a enfrentarnos a una situación social y crónica muy compleja, muy difícil. Esas son las situaciones que pueden acentuar estos elementos de tensión política que estamos viendo hasta ahora. ¿Tiene algún tipo de explicación científica el hecho de que a medida que se vence a ese enemigo médico, la crisis sanitaria parece que bueno, se está empezando a crotorar? ¿Que esa crisis médica se va a trasladar en una crisis social, una crisis política? ¿Que a medida que se ve al virus, al, virus de, eh, al coronavirus, viene otro virus? ¿Es el virus de la intolerancia? Sí, porque fíjate, claro, que hay un elemento importante en esa crisis sanitaria. Es que la crisis sanitaria eh, vino acompañada, lamentablemente, de unas medidas de confinamiento muy extremas que eran necesarias. Pero esas medidas de confinamiento, de cierre de empresas, tienen un coste económico muy alto. Tanto acabamos con una crisis sanitaria, que eso nos podía unir a todos, en cuanto que todos éramos un poco pues amenazados por un mismo elemento que era externo a nosotros, que es el virus. En este caso viene una amenaza nueva, y amenaza para muchas personas mucho más importante, que es la amenaza de perder su puesto de trabajo, la amenaza de no tener una perspectiva vital, la gente joven, por ejemplo, volver, recuerda, a tasa de desempleo del 20 o 25%, eso, eso produce dentro de la sociedad una, una enorme tensión, un sentimiento de amenaza por mucha gente. Y cuando hay amenaza es precisamente cuando se disparan ese tipo de actitudes. Primero buscando el responsable y haciendo ese responsable objeto de la ira que provoca esa frustración. También en estas semanas, en estas últimas horas en realidad, en estos últimos días, estoy notando lo que yo creía que estaba vencido, que formaba parte de otro tiempo. A medida también eh, que se vence a la crisis sanitaria, que se empieza a pensar en una vacuna, aparecen otra vez los anticientíficos, movimientos muy anticientíficos eh, y antivacunas. Eh, ¿Esto tiene explicación? sí sí sí claro la, la explicación es, es bueno digo sencilla es decir eh, el problema psicológico que hay detrás es, es complejo pero la explicación es sencilla básicamente pues fíjate cuando, cuando ocurren acontecimientos muy extraordinarios eh, los seres humanos estamos hay un mecanismo que lo que se llama el, el, el procesamiento automático de la información que quiere decir que nosotros básicamente en el día a día actuamos en base a hábitos a rutinas a prejuicios cuando sucede algo nuevo extraordinario como esto hay personas que tratan de buscar explicaciones a la altura de ese extraordinario entonces ya no, no, no le llega eh, la explicación de que es simplemente un virus sino que detrás pueden ver bueno, dado que fue un fenómeno tan extraordinario dado que en este momento hay un conflicto entre Estados Unidos y China pues se imaginan el peor de los escenarios y eso además viene alimentado por algo muy importante en las redes hay fuentes que resultan en este momento, lamentablemente, mucho más creíbles que las fuentes oficiales que son nuestros representantes políticos. Porque ambas cosas van, van, van en paralelo. A medida que desciende la credibilidad de nuestros representantes políticos, y ves que en este momento los las encuestas del CIS señalan que la credibilidad de la clase política es muy baja, a medida que decrece la credibilidad de la clase política como la Personas, necesitamos creer en algo y en alguien. Ese es un terreno muy abonado para todo tipo de teorías conspiranoicas. Eso ocurre en este momento. Pero fíjate que no es nada nuevo. En todas las epidemias que ha habido a lo largo de la historia, se ha producido ese tipo de, de acontecidos además. Y además, en todas las epidemias a lo largo de la historia, se ha producido también la atribución de responsabilidad a otro grupo recuerda la peste bubónica como su momento y en, en Sicilia pues muchos sicilianos fueron a la caza entre comillas de catalanes en cuantos hacían responsables de esa de esa peste. Hoy estamos de nuevo con estas teorías porque ¿Por qué? Como te decía, porque el hecho extraordinario es nuevo se desconfía de las autoridades y en las redes aparecen personas que un poco redundan, abundan y refuerzan los planteamientos previamente eh, que tenían de sospecha de los ciudadanos respecto a clase política. Y supongo que esa explicación también es eh, válida para el hecho de que ahora haya mucha gente que esté pensando en grandes fortunas, en millonarios, en gente muy importante, en fuerzas ocultas eh, que están detrás de todo esto. Es querer explicar lo que está pasando, ¿no? Claro. El, el ser humano tiene una, es una necesidad de ser humano es buscar explicación a todo lo que acontece. Lo que los psicólogos llamamos el mecanismo de atribución de responsabilidades. Y cuando algo sucede, y especialmente cuando eso, ese algo es nuevo, desconocido y, como en este caso, muy amenazante, necesitamos buscar una explicación. Y cuanto más extraordinario es el hecho, más posibilidades haya ...de que recurramos a teorías conspiranoicas. Y también eh, puede ser posible que eh, la, violencia, la violencia verbal eh, es un hecho... ...pero seguramente, me pregunto, ¿es más el ruido que la realidad? Son unos pocos eh, que parecen muchos más de lo que, de lo que en realidad son. ¿Estamos sobredimensionando el problema? Mira, yo, yo creo que cuando hay algún acto de violencia, eh, cuando se denuncia, no se sobredimensiona. Yo creo que es es necesario eh, denunciar, comentar este tipo de acontecimientos, porque eh, si lo dejamos de lado, si no le prestamos atención, pueden crecer. fíjate, en este caso hay un problema. Eh, aquí la violencia no está no es una violencia entre una persona y otra persona por un tema concreto. Aquí estamos hablando de violencias que se dan entre personas que pertenecen a grupos sociales diferentes, con ideologías diferentes, con valores y patrones morales diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si las personas que representan esos, esos grupos tienen un discurso de animadversión, de odio, incluso muchas veces... Se emplea la palabra asco frente al otro. Fíjate que ya decir que, que algo es asco ya supone pues un tono mucho más agresivo. Cuando los líderes de esos movimientos expresan esa opinión sobre los demás... Es que no eso, están frenando eso, ¿verdad? Eh, no es lo que, es eso, lo que a mí me irrita, eh, que los que lo pueden frenar no lo están frenando, parece que están alimentando ese odio. Eh, claro, porque lo que hacen... ...las otras personas que pertenecen a ese grupo... Pero ...si esta persona que representa mi grupo dice esto... ...yo como soy un miembro de ese grupo... ...como me identifico con el grupo... ...yo tengo que actuar de la misma manera... ...porque fíjate que lo caracteriza... ...lo que caracteriza... ...lo que define un grupo... ...es tener las mismas creencias... ...y actuar de forma consistente esas creencias... ...por lo tanto yo me siento obligado... ...fíjate... ...me siento o moralmente obligado a actuar de acuerdo con su grupo. Y aquí hay un concepto más, si me permites, que tiene que ver mucho en este enfrentamiento. O sea, es, o sea, la sociedad democrática se basa básicamente en un, una especie de contrato, como sabes. En, en cualquier sociedad hay personas con ideas muy diferentes, con formas de entender la vida muy distintas. Lo que permite que estemos todos en un mismo espacio geográfico lo que posibilita que podamos compartir, pues una calle, la acera, los teatros, un trabajo, es que nos respetamos uno a otro, que nosotros creemos en, lo, en nuestras ideas, pero asumimos que la otra parte también puede tener razón. ¿Qué ocurre en momentos como éste? En momentos como estos, lo que está ocurriendo es que ciertos grupos se arrogan lo que nosotros llamamos, es un tema que estamos trabajando, el monopolio de la verdad. Yo tengo el monopolio de la verdad. Yo poseo la verdad. Y es, es, es más, como yo tengo la verdad, yo sé que lo que yo creo es bueno no solo para mi grupo, sino para los demás grupos. Por lo tanto, si yo soy, fíjate, incluso un buen ciudadano, si yo tengo un sentimiento ético elevado, tengo incluso que imponer mis ideas, porque son las mejores, a aquellos otros grupos que no las comparten, pero no las comparten porque no saben que eso es lo que les conviene. Pues fíjate la perversión de este discurso. Y bueno, pues yo creo que la historia también nos demuestra que lamentablemente pues, ha, ha, ha habido y hay y habrá muchos Mesías que intentan redimirnos al conjunto de la ciudadanía que no queremos ser redimidos, que cada uno queremos vivir con nuestra propia subjetividad y con nuestros propios valores. Y aquí también es otro elemento que puede tensionar y que puede hacer que la situación actual deriva derive hacia situaciones peores. Y yo creo que es labor de los medios. Y también es una labor, y también una parte, pero mucho más modesta, porque tenemos menos voz y menos presencia social que vosotros, la de aquellas personas que, bueno, pues nuestro trabajo consiste en pensar, en agradecer la realidad y ver que hay momentos como estos que si no se pone freno a eso la situación puede derivar a estadios y a momentos mucho más complicados. Y la mejor manera de que eso no ocurra es advertir que esto puede pasar, que nadie después se llame al engaño, que nadie diga, oye, yo no sabía esto. Yo pensé que era un, un simple juego de discursos, uh -huh. que era una simple deslegitimación, des des que ahí la cosa. No, la historia nos demuestra que cuando deslegitimamos des des a un grupo, corremos el riesgo de entrar en una deriva muy peligrosa, una deriva de violencia y enfrentamiento. ¿En el fondo llevamos todos dentro un totalitario? No, llevamos, llevamos perdón, llevamos. Eh, el, la especie humana es una especie, fíjate, bueno, que eh, tenemos eh, una larga historia ya en este planeta. A lo mejor quizá demasiada, ¿eh? porque estamos estropando, estropando mucho al planeta, ¿no? Ese sería otro tema. Igual estamos sí. aburriendo demasiado a nuestra casa, ¿no? Eh, Se está hartando de nosotros. Sí, incluso yo creo que la, la, la raza humana, la especie humana, puede ser realmente un virus para este planeta. Estamos siendo un virus. Pero más allá de ello, fíjate que nuestra especie evolucionó mmm, de forma hasta ahora, bueno, más o menos, bueno, pues eh, positiva a través de un mecanismo muy importante, que es el que nos permite vivir vida a día, vida a día y construir cosas nuevas. Mecanismo de cooperación. Y tenemos, por ese mecanismo de cooperación está ahí. Pero hay la, también la otra parte que tú planteas. Y además, es, es la misma es la, somos las mismas personas las que tenemos esas dos naturalezas. La de cooperar y la de enfrentarnos. Y en ocasiones la, nuestra especie saca lo mejor, La cooperación, la solidaridad, el altruismo, crear identidades inclusivas, sentirnos todos parte de la misma comunidad, ayudarnos y otras veces, y eso, esto coincide casi siempre, con momentos de crisis económicas, sale lo peor. La confrontación, el salve el que pueda, los egoísmos, los so, eh, nacionalismos insolidarios el afante, esa superioridad moral sobre el otro, el desprestigiar, el agredir al contrario, al adversario. Yo creo que estamos en esa fase, en este momento. Podemos entrar en esa fase, pero cuidado, como te dije antes, esto no es inevitable que vayamos por ese camino. La especie humana eh, es consciente, somos personas que podemos... Es una capacidad de nuestra especie. Tenemos capacidad de imaginar y de anticipar posibles escenarios cuanto un escenario que hay que poner ahora delante, delante nuestra y delante de nuestros representantes políticos y de los medios y los ciudadanos, oiga, que estamos yendo por el peor camino posible para enfrentarnos a una crisis económica que está aquí. Ya sé que es muy complicado y que cada uno puede hacer pues lo que crea que es correcto, pero a mí me gustaría saber qué es lo que puede hacer... Una persona como yo, que tiene un micrófono, que está al frente de un programa, que habla a mucha gente que, a la que no le ve la cara, pero seguramente lo que yo diga en este micrófono va a entrar dentro de su cerebro. ¿Qué puedo hacer, eh, qué crees que puedo hacer para conseguir que las cosas vayan un poquito bien y que esa gente que me escucha piense en todos? Mira, eh, tienes, primero tienes razón al decir que eres una persona muy importante. Tú, no. y que... todas las... Sí, sí, sí. sí. El, Hombre, yo cuanto, sé que los, peri... rol, ¿eh? los eh, periodistas rol, ¿eh? somos importantes en el sentido de que nos dirigimos a mucha gente. Que lo que decimos es importante y relevante. Y que queráis opinión. Claro. A eso me refiero. A eso me refiero. Entonces, fíjate que gran parte de las ideas y de la ciudadanía vienen filtradas por, por vosotros. Podéis acentuar, podéis dar voz a, a un tipo planteamiento, a otro, podéis matizar, podéis... Yo creo que incluso, si me permites yo creo que... En España falta incluso, perdona, no me quiero meterme con nadie, ¿no? pero un periodismo más militante, ¿no? que ponga en evidencia a aquel que miente, que ponga en evidencia aquel que pueda preguntar y repreguntar. ¿no? Uh -huh. y, y, y que incluso que, que evidencia, oye, mira, lo que usted está diciendo, usted como político no puede referirse a su adversario en estos términos migratorios en cuanto que eso, señor, si usted no lo sabe, hay mucho conocimiento científico acumulado que dice que eso se transforma en odio. Y cuando se inicia el odio, ...es muy difícil pararlo... ...entonces yo creo que la llamada que podéis hacer es... Eh, ...de aquí salimos... ...fíjate, el tema de la... ...crisis sanitaria decíamos antes... ...que parece bien encauzado... Bueno, ...esperando si hay un posible rebrote... ...en el otoño-invierno... ...pero ahora viene una situación mucho más complicada... ...la situación económica... ...y ahí debemos recordar... ...además algo que fíjate que... ...todo el mundo te va a entender... ...porque forma parte, te dije antes de nuestro desarrollo filogenético como especie. O sea, lo llevamos en nuestros genes, porque viene de nuestros ancestros, que es que cuando hay una amenaza a nuestro grupo, y nuestro grupo es la humanidad, no es una, una región, un pueblo, una comunidad, no. La amenaza es para la convivencia. La única estrategia que tiene el ser humano, y además la llamamos incorporada, para de en fin, es la cooperación, es el respetar al adversario. Es decir, si queremos convivir, hay dos alternativas, que no hay no hay otra, Bruno. O nosotros respetamos y traemos al adversario, aquel que no piensa como yo, o la alternativa es enfrentarnos, mm. imponernos, bueno, pues pues el, elijamos el camino. A mí hay cosas que no me gusta al adversario, pero yo nunca puedo deslegitimarlo nunca puedo, Porque él tiene su verdad. Y estoy, hay un pensamiento de, de Popper, que es muy interesante, que decía, eh, que decía mira, yo puedo estar equivocado, tú puedes tener razón. Y si hacemos un esfuerzo, podemos caminar juntos. Esa es la filosofía que en este momento hay que repetir una y en otra ocasión. Porque aquí o nos salvamos todos, o no se salva nadie. Y se salva con este tipo de recurso psicosocial que, repito, forma parte de nuestra especie. Cooperar respetar al adversario, no compartir sus ideas, debatirlas, pues faltaría más, por supuesto. Cada uno defiende sus posiciones. Pero desde esos valores democráticos que te decía antes, que yo creo que están en este momento en impulsión. Y creo que hacer esa advertencia, resaltar los peligros que eso ocasiona y señalar con el dedo a los responsables, claro, esto no surge así. Hay alguien que inicia ese tipo de discursos y hay alguien que después los difunde. Hay señalarlo. Si esto ocurre, ustedes sepan que la historia nos demuestra y la ciencia nos demuestra que cuando iniciamos este tipo de discursos descalificadores y deslegitimados del adversario o incluso deshumanizadores, puede ocurrir esto. Por lo tanto, no llame a ignorancia si esto ocurre. Por lo tanto, de este momento yo lo apunto aquí como posible persona responsable de lo que puede acontecer. Una cosa es el debate la discrepancia, otro insulto y el enfrentamiento gratuito. Eh, fíjate, José Manuel, estaría horas y horas hablando contigo. Aprendemos eh, muchísimo, aprendo muchísimo con lo que nos bueno, eh, cuentas. Por eh, porque creo que es eh, muy importante. Fíjate, comenzaba el programa de esta noche eh, haciendo alusión, como comienza otros eh, sábados, eh, otros eh, programas, eh, pues haciendo alusión a los datos eh, de hoy. Los datos de hoy, yo soy el primer consciente de que es terrible decir que ha habido 48 víctimas es terrible pero claro. eh, quién se va a pensar, aunque me critiquen por eso quién se va a pensar que yo me alegro por eso pero lo que me alegro es que haya 48 hoy y que hace un mes hubiera casi mil claro, claro, eh, claro, claro. que creo que las cosas están eh, un poquito mejor y, y ese toque de optimismo ¿por qué no lo entiende la gente? ¿por qué 48 Yo soy el primer consciente de que hay 48 víctimas y que todas tienen una historia que contar, todas tienen una historia muy importante, pero que eh, yo creo que una de las cosas que se puede hacer es que eh, la gente piense en lo positivo que podemos eh, decir, que podemos eh, transmitir con una sorpresa aquello que nos hace llorar eh, que, y sí. que transmitir la solidaridad porque... En esta crisis también se han visto cosas eh, muy buenas. Yo creo que los medios lo han lo han dicho y lo han comprobado, ¿no? Sí, y lo han sí, explicado. Sí, sí, sí. No, yo, yo, yo creo que la relación ciudadana en este país fue realmente ejemplar. Yo, es que yo creo que, vamos a ver, eh, eh, yo creo que debemos estar muy orgullosos de cómo eh, actuamos como colectivo como españoles. Yo sido muy orgulloso. Fíjate que hemos sido el país europeo, cuando quizá mundial, donde el confinamiento fue muy duro y salvo excepciones que se señalaban porque era una excepción, aquí cumplió todo el mundo. Entonces yo, yo creo que ese tipo de cosas, como tú bien planteas, o sea, nos alegra, como tú decías, claro, no, no podemos alegrarnos porque hay muertos, pero nos alegra que al fin, que estemos viendo el final del túnel. Nos alegra que posiblemente en una de semana el número de muertos se reduzca. Y eso es lo que hay que lanzar, de que somos capaces de muchas cosas. Y, y Por lo tanto, si estamos enfrentando este problema, no creemos más problemas. Seamos capaces de dialogar con el adversario. Seamos capaces de crear pues eh, situaciones de complicidad para sacar el país adelante. Es el mensaje que hay que lanzar y negarse a asumir discursos como los que te contaba antes que van contra otros conciudadanos porque piensan de manera distinta. ¿no? Oiga, eh, eh, ese tipo de discursos no se admiten porque la mayor parte de ciudadanos no lo admitimos Entonces son las, las barreras que creo que nosotros debemos marcar y vosotros en los medios de comunicación y resaltando las cosas positivas porque es verdad el país tiene cosas negativas como todos los países pero yo creo que aquí hay una especie de masoquismo de resaltar siempre lo negativo y este país ha hecho hace y hará cosas muy importantes cuando todos nos ponemos a cooperar. ese es, el, yo creo, la, la actitud que hay que defender en estos momentos. José Manuel Sabucedo, muchísimas gracias. Al catedrático de la Universidad de Santiago, presidente de la Sociedad Científica Española de Psicología Social. Como siempre, un placer escucharte y un placer aprender contigo. José Manuel, mil gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches.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 Continuamos en La Rosa de los Vientos, todavía casi una hora de programa hasta las 4 de la madrugada. Hoy hemos empezado a las 12 de la noche, de 12 a 4, La Rosa de los Vientos, os recordamos, etiqueta almohadilla Rosa vientos Aún nos quedan cosas, nos queda Eureka Comado Martínez, vamos a conocer las investigaciones científicas que nos hablan de los beneficios de regalar flores. ...y de muchas cosas interesantísimas... ...en relación a las flores... ...y vamos a tener también... ...la historia de los villanos... ...más villanos... ...de El Mundo del Cine... ser en El Callejón... ...con José Manuel Esquivano... ...y como no... ...con Javier Sevillano... ...señales del fin del mundo... ...las edades del tiempo... ...el tiempo en los llenos... ...pero antes resolvemos... El concurso de esta noche, el lugar oculto de esta noche, últimas pistas, ganadores, Silvia Casasola nos lo va a contar. Y esos últimos datos, esas últimas referencias y el ganador o la ganadora es... Eso es, que están muy, muy, muy pendientes porque ahora lo diremos. Bueno, la mayoría de los museos de España, como sabéis, pues están esperando al 1 de junio para abrir sus puertas. ¿Por qué? Pues porque entre la pandemia del coronavirus, el miedo a las aglomeraciones, a las concentraciones de gente y la nula visita de turistas... Pues ha avalado dicha decisión Por ejemplo, los museos de Madrid, Bilbao, Barcelona, entre otros muchos Han optado por esta opción En cambio, en Málaga Han decidido que ya era hora de abrir las puertas De uno de sus museos más representativos Por supuesto, lo habéis acertado muchísimos de vosotros. Es el Museo Picasso, que este martes 26 de mayo, o sea ya a la vuelta de la esquina, abrirá en su horario habitual de 10 de la mañana a 7 de la tarde la entrada, recomiendan, hay que sacarla por internet y le da acceso a ver algo estupendo. La exposición Genealogías del Arte o la Historia del Arte como Arte Visual que va a estar solo una semanita el 31 de mayo de 2020 ch, se quita esta exposición pero es que además hay un atractivo y hemos eh, venido diciendo toda la noche que había una nueva exposición, una nueva colección y es que como medida de reclamo para los A partir del 1 de junio el Museo Picasso va a ofrecer un nuevo recorrido museográfico dentro de su colección permanente y esta exposición se llama Diálogos con Picasso, que es de la colección 2020-2023 y está compuesta por 120 obras del gran pintor malagueño. Por supuesto, el museo va a cometer todas las medidas de seguridad que exigidas de sanidad. Mascarillas si son necesarias, los geles, la distancia, todo, todo, todo, todo. Pero desde luego esto es una buenísima noticia para la cultura, que poquito a poco, pues va yendo a la normalidad. Así que ya sabéis el resto de museos, la gran mayoría de ellos será a partir del 1 de junio cuando se podrá hacer esas visitas. Todo con todas las medidas de seguridad y con un acceso me imagino que restringido. ¿Y quién es? ¿El ganador o ganadora de esta noche? Yo ya me lo hago todo, mejor el nombre. Yo ya he hecho todo. Bueno, pues el ganador o ganadora de esta noche es Nora, ella ha participado en Twitter y tiene arroba Nora BDJ así que, Nora muchísimas felicidades, enhorabuena y envíanos a nuestro correo a rosa.vientos, arrobaonda0.es tu dirección y de verdad de verdad, de verdad, cuando esto ya esté más calmadito, te llegará tu detalle del programa irán llegando poco a poco, poco a poco todos los detalles que vamos a enviar desde el programa así que rápidamente envíalo y enhorabuena otra vez <risa> Os recordamos, insistimos, en la página web www.ondacero.es, www la sección dedicada a la rosa de los vientos en la grabación de los programas enteros y de cada una de las entrevistas y secciones. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eureka díselo con flores declárate con flores porque con flores se liga más eso dicen y por mucho que digan nos no lo va a decir ahora Amado Martínez en Eureka las flores a veces a servidor se le eche a la cara totalmente, Amado muy buenas ¿qué tal Buenas noches, oye, pues estamos se en primera hora y será flores. por flores. Sí, sí, sí. Flores en el sí, campo, sí. Eh, pero ¿flores se, se liga con flores? Eh, pues se liga más de lo que te crees. ¿Sí? De hecho, un hombre, porque este estudio lo hicieron con hombres, es lo que hicieron en, en la Universidad de Bretaña del Sur en, en Francia, lo hizo Nicolás Ghegen, un hombre tiene muchas más posibilidades de ligar si está rodeado de flores o lleva flores o hay flores de por medio. Porque parece que las mujeres se encuentran más atractivo a un hombre cuando está rodeado de flores <risa> y, y son más proclives, además, a darle el número de teléfono o salir con él, incluso. O sea, que, que si te ven en un lugar que está adornado con flores, ¿no? Pues tu, tu despacho, tu estancia de trabajo, lo que sea, o llevas flores o le pides de salir a una chica, atención, delante de la fachada de una floristería, es mucho más probable, además mucho más, no solo más probable, que te diga que sí, que si se lo pides esto, delante de una cafetería, se dice, por, por decir, Hay un estudio, hay ciencia sí. detrás, ¿no? Sí, bueno, hay un estudio eh, eh, observacional, comparativo, sí, empírico, sí, sí, pero sí. además que se hizo con varios experimentos y que tuvo tres niveles, y, y, y, y fíjate, lo hicieron solamente... Eh, en relación a hombres y mujeres, ¿no? De cómo ven las mujeres a los hombres que tienen flores, ¿no? Habría sido también interesante ver si, si, si los hombres también sienten eso cuando ven a una mujer eh, pues que está en un sitio, en su despacho, en su mesa, hay flores, o que ella lleva flores, o ¿no? la viceversa, o, o entre personas del mismo sexo. Pero, en definitiva, es interesante. que Con flores, los hombres, por lo menos, son más atractivos. ¿no? Y dicen que también el buen humor... Eh... Ayuda a ligar más más. ¿eh? Pues, bueno, aquí si sí se junta el buen humor. Las flores, fórmula perfecta. Pues sí, tenemos más estudios. Tenemos un estudio en la Universidad de Wagner en Holanda, que sabes que es un país donde hay mucha cultura de las flores, precisamente. Y bueno, que nos viene a decir que, que las flores tienen un efecto positivo en el estado de ánimo de las personas. Y esto, pues quieras que no, contribuye a las relaciones sociales, la solidaridad y todas estas cosas. Y eh, Este, este estudio decía que, que las flores tienen además un comportamiento muy beneficioso en los seres humanos porque sentimos más compasión hacia los demás y nos sentimos menos deprimidos y con menos preocupaciones, menos ansiedad y un equipo de científicos holandeses de esta universidad. Eh, es lo que demostró que ejercen una influencia determinante sobre el estado de ánimo y el comportamiento de los seres humanos. De acuerdo a este estudio, además, ellos dicen que está demostrado que ante la presencia de un ramo de flores, por ejemplo, el ser humano suele sentirse mejor, menos tenso, más a gusto, ¿no? Y que regalar un ramo de flores, además, contribuye, a lo mejor, si eres un individuo un poco arrogante o orgulloso que tiene esa imagen a que modeles tu actitud y, y la suavices y des una imagen como más, más amable, ¿no? Y hay un detalle importante según los autores de este estudio, de este análisis que dice que es que las flores eh, no tienen que tener una fragancia demasiado fuerte ¿vale? cuando las regalas para obtener este efecto. Así que no te tira si, para atrás, ¿no? Exactamente, sí, porque sí. si, si, si el, el olor es un, como muy embriagador, te emborracha y te tira un poco para atrás. Mm. Y e, e, e, surge el efecto contrario, el rechazo. Y, y bueno, eh, además dice que en los dormitorios, por ejemplo, ahí, pues, en esas, en esas eh, partes de la casa, pues es bonito poner tulipanes, guisantemos, cosas así, porque dan sensación de relajación, calidez, todas estas cosas. Así. ¿Ah, Uh -huh. <risa> bueno, además los tulipanes son preciosos y las nada además es que hay mogollón, son muy bonitos Sí, es verdad, es verdad uh -huh. eh, La aromaterapia es una técnica que se ha utilizado siempre eh, El olor de las flores está presente ahí, nada huele más que las flores Sí, más estudios, el olor de una flor parece que puede desencadenar recuerdos muy positivos uh -huh. Y ayudar en momentos de estrés Paolo Rosbetti de la Universidad de Milán, Italia pues analizó durante varios años los, los, los aromas, su influencia, y este hombre decía que eh, pues olores a, a rosa, a lavanda, a cítricos, eran liberadores de ansiedad, ¿no? te, hacían, te hacían liberar, descargar ansiedad. Y aún más, hay un estudio de la Universidad de Macquarie, en Australia, que dice que, bueno, se fijó, observó que los psicópatas tienen, parece que procesan de forma insuficiente o no tienen tanta eh, facultad en la zona frontal del cerebro, eh, Para, para, para, tener, para tener esta, esta sensación o esta reacción a esta, a, a, hacia estos aromas. Tienen el sentido del pato disminuido, llegaban a decir, ¿no? Y hay una cosa también muy bonita, es que si regalas flores, haces que la, la persona se sienta eh, inmediatamente alegre. O sea, provoca una reacción de alegría inmediata. Es un regalo como que tiene ese poder, ¿no? De hacer de que hoy enseguida sonrías. Y se trabaja mejor. ¿Se trabaja mejor? Sí, según los estudios Porque rodearse de plantas en un entorno de trabajo Mejora la creatividad Según los estudios y ayuda a concentrarte Y además, eh, como que también te motiva a estar como más mmm, más fluyes de mejor manera y, y, y te, te encuentras al final más productivo y todo la Universidad de Texas en Estados Unidos hicieron un experimento durante ocho meses, además en el que bueno pues analizaron eso el estudio del comportamiento de las personas, su resolución de problemas de bajo estrés en diferentes ámbitos con plantas con flores con imágenes abstractas o sin ninguna adorno y lo que comprobaron era. Que cuando se encontraban rodeados de naturaleza, imágenes de flores y todas estas cosas, lograban un 15% más de resultados positivos en su trabajo. Bueno, ya sabes que la Universidad de Bukyo en Japón, donde hacen muchísimos experimentos con este tema de la naturaleza y, y las sensaciones y todas estas cosas, hicieron un experimento con, con 30 estudiantes para poner a prueba su creatividad y los que ten, estaban en una habitación con plantas y flores tenían ideas muchísimos más creativas y mucho más originales y las eh, flores es muy habitual regalarlas en hospitales a las personas que se encuentran en una habitación de un hospital eh, ¿por qué se produce esto? Eh, fíjate antes era más común que ahora Porque luego, pues, como porque parece que estaba el mito este de ay no es bueno tener flores ni plantas en la habitación porque se comen en el oxígeno, porque no sí, sé qué, porque no sé cuatro Pero pero antes sí que era muy común eh, pues cuando ibas a visitar a alguien al hospital o acabas de dar luz o cosas así que te llevaran flores una tarjetita pero flores, siempre había flores, ¿no? Y, y lo cierto es que eh, a día de hoy sabemos que los enfermos que reciben los pacientes que están en un hospital, convalecientes, recuperándose pues eh, se sienten mejor cuando, cuando hay flores en la habitación o cuando hay algún elemento en la ventana que da algún jardín o pueden ver algo de, de verde. Les produce un efecto de armonía, de tranquilidad. También se sienten mejor en el sentido de que parece que sienten menos incluso el dolor, que se recuperan antes. Y hay estudios muy interesantes en la Universidad de Kansas que apuntan a este, a este sentido. Y también hay estudios eh, que nos hablan de la importancia de las eh, flores. Ha habido muchos estudios a lo largo del tiempo que nos hablan de, de la relevancia de las eh, flores y su relación, te pregunto si existe, con la educación Sí, pues mira, pues aparte de las clases de naturaleza en EGB Bueno, yo es que hice la EGB Creo así, que tú también Esos que nos enseñaban las plantas, de las partes de la flor El peristilo en los sí, sí, sí, no sé sí. qué. Bueno, pues aparte de esas fotos tan bonitas Que teníamos en los libros de Ciencias Naturales La cuestión es que Hay varios estudios también Que, que se han dedicado bueno, pues a analizar un poquito El efecto de, de las plantas De las flores en clase también Dentro del aula, ¿no? Ese tipo de tener pues, esos patios con esos jardines A la hora del recreo o dentro de clase De tener plantas, macetas flores y parece que son también bastante beneficiosas y que aumentan las capacidades de concentración y mejoran las capacidades cognitivas en, en, en los niños, hay estudios muy interesantes del año 2000 en este sentido del año 2006 también y en Japón, volvemos también a Japón eh, en los años 80 Eh, eran muy comunes los baños de bosque como práctica terapéutica también en centros escolares y todas estas cosas que era una propuesta mmm, que tuvo mucho éxito y que enraizaba las tradiciones buistas, sintoístas y que consistía en acudir a los bosques a conectar con todos los sentidos y parece que era muy fructífero y, y, y muy bueno para los estudiantes por lo tanto es verdad eso que decía al comienzo, eso que dice la frase y el dicho díselo con flores porque seguramente es bueno ¿no? Pues es bueno y te hace más guapo <risa> y ligas más, eh. todo más. O sea pues que sí. las flores no estorban, ¿no? No, y deberíamos regalar más flores sí, y también sí. regalarlos a nosotros mismos porque realmente si te fijas bien, pues cuando llega la primavera y empiezan a salir todas las flores o estos días que hemos estado, a lo mejor estás en, en, en casa y simplemente con asomarte al balcón y ver que tienes ahí una plantita, uy, pues parece que te llena la mirada y te llena un poquito también el alma, la alegría. Las flores son cosas que merecen la alegría. A ti te gustan, ¿no? A mí me encantan. Sí, sí. Eh, Además, yo me paso el día cuando veo una florecita, fotico para aquí. Es verdad, en las redes sociales lo vemos, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta las cosas. Para hacer fotos en las imágenes. a <risa> hacer.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 Hablamos de cine y, por supuesto, lo hacemos con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, si hablamos de cine, el personaje importante, uno de los personajes más importantes en la historia del cine, es, el, sin duda, el personaje del que hablamos ahora, que esta semana ha sido noticia, porque hay más noticias que lo del coronavirus, ha sido sí. noticia porque se han conocido sus memorias. Buddy Allen. Pues efectivamente, Bruno, ya tenemos en España, en nuestras librerías, las que poco a poco van abriendo y podemos ir ya, las memorias de Budial, en esta autobiografía a propósito de nada, escrita por, escrita, dirigida y protagonizada por Woody Allen bueno, sus memorias, he tenido ocasión de ojear el, el principio porque hay que decir que también está en digital eh, ya, en estos momentos ¿no? Entonces, bueno, pues he tirado de la tabletita y he visto cómo empieza, bueno, pues empieza por todo lo alto, hay que decirlo, ¿eh? Woody Allen habla de sus padres, como tiene que ser unas buenas memorias, para empezar desde el principio hablar de los padres, bueno edita Alianza Editorial y yo creo que es el regalo que nos tenemos que hacer, pues para estos días en que empezamos a ver ya cómo salir de este estado de postramiento de postración, de confinamiento y nos vamos a ir poquito a poco a la calle y poquito a poco acercándonos al cine para acercarnos al cine, pues nadie mejor que Woody digo yo, eh ¿y dice algo sobre todas las eh, las reacciones eh, que cuál es la suya de la polémica de los últimos tiempos eh, con él o pasa de largo en su libro, en sus memorias. No lo he leído entero pero por lo que he visto y por los comentarios que he podido eh, alcanzar creo que sí, que entra en todo naturalmente en una en unas cosas, en unos aspectos más hasta dentro que otros, ¿no? Pero repasa todo absolutamente, desde luego para su ex Mia Farrow causante desde luego de la mayor de sus desgracias, tiene las palabras más gruesas de, de toda de todo el volumen, y como digo, habla de sus películas, habla de sus redacciones, habla de sus amigos, habla de su obra también, y no, no evita, desde luego, ningún tema. Ya digo, en algunos eh, asuntos más a fondo que en otros. Darán mucho que hablar las memorias de y Allen y lo hablaremos aquí contigo. Desde luego que es un personaje importantísimo en el mundo del cine y sus memorias tendrán muchísimo efecto, como también esta película que está de actualidad, porque. Continúan los rodajes Efectivamente, más que continúan Es que se ve ya el momento En que van a poder ponerse otra vez eh, A trabajar las gentes del cine. Eh, se anuncia, por ejemplo, pues esta película, La Mujer Perfecta. La Mujer Perfecta o casi es Belén Rueda y la directora de la película va a ser Arancha Echevarría. Recordemos que Arancha Echevarría debutó en el largo con Carmen y Lola, esta película de las dos chavalitas, estas gitanas mecheras, ¿no? que tuvo muchísima repercusión y muchos éxitos también hace muy poco tiempo, unos cuantos eh, meses. Este segundo largometraje de Arancha Echevarría, como te digo, se llama La Mujer Perfecta y con Belén en rueda, estarán José Coronado Gonzalo de Castro, Carolina Yuste, que ya estaba en Carmen y Lola y que ganó además el Goya Pepa Añorte y Jesús Vidal el guión es de Olacha Arroyo y cuenta, bueno pues en clave más bien de comedia, un género en el que de Echavardía quiere desenvolverse también cuenta la historia de una mujer que tiene 50 años Esa edad en que muchos piensan que las mujeres empiezan a volverse invisibles, que ya no pueden permitirse ciertas cosas, ¿no? Lucía es la protagonista, una mujer que ella piensa que lleva una vida modélica y lo tiene todo bajo control. Ha llegado a los 50 sin celulitis, dice ella, con un hijo que la idolatra y un marido que ha aprendido a cerrar la tapa. Debe ser la del váter, eso es francamente <risa> importante. Pero todo se derrumba cuando llega a la familia la novia del chaval, Sara, que es una, una chica que es todo lo contrario que Lucía y que le va a poner el mundo patas arriba, a partir de ese momento todo, es, todo cambia y todo es distinto bueno, produce A3 eh, Media y la película se va a rodar pues en Madrid y alrededores Cuando termine todo esto, es decir, se ha fijado una ficha que al principio era se tenía que haber empezado ya, ¿no? pero se ha quedado para agosto, finales de agosto, donde ya se prevé que los rodajes se puedan desarrollar con cierta normalidad, porque ya han empezado, pero todavía pues por muchas restricciones, con, muchas, con muchos problemas y muchas condiciones. ¿no? El 14 de agosto, como digo, en Madrid alrededor es... Esta mujer perfecta, la segunda peli de Arancha Echevarría, después de sus documentales, de sus cortos, y también ha rodado la serie El Cid, recordemos, para, para Amazon. Pues ahora ya viene, vuelve al largometraje. Espero que esta película sea todo un éxito porque es cine español. Arancha es estupenda y el reparto no puede ser mejor. Aquí están, pues, parte de los mejores actores y actrices del cine español. El otro día, José Manuel, hablábamos contigo de los superhéroes importantísimos en el mundo del cine. Los claro. buenos, muy buenos pero todo bueno necesita un villano, un supervillano luego, además, ¿no? Desde luego, desde luego, eso es así. ¿Qué sería del cine de superhéroes sino no supervillanos, ¿no? De superhéroes, de la ciencia ficción y de todo. Bueno, esto que vamos a escuchar a continuación, yo creo que es el malo más conocido, la sí. voz más popular eh, del mundo de la historia del cine, Darth Vader, ¿no? Efectivamente, si hay un malo, malo supervillano, villano, super malo Capaz hasta de cortarle una mano a su hijo Este es Darth Vader, no cabe duda El que decía yo soy, bueno, lo oímos No hay escapatoria No me obligues a destruirte Luke, todavía no te has dado cuenta De tu importancia Solo has empezado a descubrir tu poder Únete a mí Y yo completaré tu entrenamiento Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. ¡Jamás ni a ti! Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. te dijo lo suficiente. Me dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. La verdad es que es uno de esos eh, momentos... Bueno, bueno. Eh, Yo soy <risas> tu padre, Darth Vader. O del doblaje de Darth Vader. ¿no? Sí, Pero, sí, sí, eh, sí, hombre. Quien se pregunte, quien se pregunte por qué gusta más a los eh, cinéfilos. La primera parte de la Guerra de las galaxias, seguramente... En este tramo, en este que hemos escuchado, se encuentra parte de la explicación. Hombre, sin ninguna duda. La verdad es que este fragmento es de eh, El imperio contraataca, la película del año 80. Recordemos que primero se estrenaron tres películas que creíamos que eran la 1, 2 y 3, luego nos dimos cuenta de que eran la 4, 5 y 6 porque llegó, llegaron la primera trilogía y después la tercera trilogía, ¿no? El Imperio Contra Ataca es del año 80, la primera película fue del 77 y la tercera del 83 y recordemos que las dirigieron George Lucas, la primera, por supuesto, luego esta, El Imperio Contra Ataca, Irving Kushner, Y la tercera, Richard Mark Y entre las tres desarrollan, yo creo que es el fundamento, el, el hilo central de la historia de la guerra de las galaxias. ¿no? El imperio galáctico, el imperio galáctico en el episodio 4 ha secuestrado a la princesa Leia. La princesa Leia ha grabado un mensaje, unas, eh, una información secreta en el robot R2D2 y este joven Luke Skywalker, que aparece aquí hecho un, un chavalín, pues compra aquí los robots como chatarrilla y se da cuenta de lo que está pasando. Y ahí acuden todos al rescate de la princesa Leia, ¿no? Skywalker, Obi-Wan Kenobi, los dos robots, Han Solo, Chewbacca, bueno, todos danzando en contra del Imperio Galáctico. En eh, el episodio 5 es donde sucede precisamente este momento en el que Luke Skywalker se enfrenta a Darth Vader y naturalmente pierde la batalla porque <risa> Darth Vader es malo, pero muy malo, muy malo. Como tú decías, yo creo que es el supervillano por antonomasia. ¿no? Y tenemos que llegar a la tercera parte de la primera trilogía cuando ya se produce la batalla final entre el imperio y los defensores de la galaxia. Tres películas realmente modélicas. Hombre, hoy, lógicamente, los efectos especiales que se estilan y los efectos digitales, en fin, la han dejado un poquito anticuada, pero no han perdido nada, nada, nada de la poesía y de la fuerza eh, que tiene con esos efectos, como digo, todavía un poquito antiguos hoy en día, pero en su momento estremecedores, ¿no? Aquellas batallas de las naves, estas naves pequeñas con las aletas como rombos, ¿no? Que todos recordamos disparándose a, volando una detrás de otra, pero bueno, Realmente son unas imágenes inolvidables. Hablaban de la carrera de, de cuadrigas de Benur, ¿no? Bueno, pues las carreras de naves espaciales de la Guerra de las Galaxias no tienen nada que irles por detrás, en absoluto. Y la música, qué importante la bueno, música. Bueno, bueno, bueno. bueno. escuchamos un poquito de esa música. Venga. Que esta película es historia del cine Y la sí, música sí, sí. de esta película Es parte de la historia del cine ¿Cómo liaron? Eh, lo de estas películas, cora se cuenta en la primera parte de la segunda parte de la contraparte? Sí. Ay, por Dios, la ha fastidiado, ¿eh? Yo creo que sí, hombre, sobre todo porque, vamos a decirlo claro, desde que Disney se hizo con las riendas del invento, esto se produce ya como una especie de franquicia que tiene realmente poco ancho, poco. Yo he visto, me parece que son 12 ya las que llevamos, ¿no? Porque a las nueve historias de las galaxias hay que añadir tres. O quizá cuatro eh, spin-off de estos con lo que eh, van saliendo personajes nuevos eh, que se van incorporando y bueno, realmente ya no es lo mismo, ¿no? Las tres las tres de en medio, las que se estrenaron las tres primeras a mi juicio son las mejores algunas de la segunda trilogía son francamente malísimas y la tercera trilogía al final pues bueno, no está mal, pero yo creo que nos pilló un poquito ya como con el cansancio puesto los chavales, no, los chavales siguen disfrutándolas ¿eh? yo creo que el público objetivo de la guerra de las galaxias de toda la saga inmensa sigue siendo la adolescencia, la chavalería y para ellos hay películas para el rato estoy seguro de que van a continuar la 13, la 14, la 15, la que hagan falta Fue también un clásico del mundo del cine, de la historia, ya está en esa historia, de los supervillanos. Gru es mi villano favorito. ¡Congelado, congelado, congelado! Para Gru, ser un supervillano no es fácil. ¡Hemos robado la estatua de la libertad! Bueno, es la pequeña, la de Las Vegas. Ahora, Tiene que uh. controlar... ¡Atención, por favor! ...un ejército de minions. ¡Ah! ¿Qué pasa? Perdón. Y es que Gru, mi villano bueno, favorito, bueno. demuestra que también se puede ser dibujo animado y villano a la vez. Hombre, efectivamente. Te digo, este de verdad es mi villano favorito, ¿eh? Gru es fantástico. Bueno, con la voz de Steve Carell en la versión americana y de Florentino Fernández en la versión, la versión española. La primera de Gru, porque ha habido tres, aparte de las aventuras de los Minions, que también amenazan con ser una serie más o menos interminable. La primera la dirigió, la dirigieron Chris Renault y P con fe Steve Carell, como digo Jason Siegel no es el plan están en, en, en las voces de los personajes protagonistas, bueno, este villano Gru es fantástico, quiere ser el villano más villano del mundo, de la historia y la verdad es que tiene condiciones y tiene vocación porque es un rato malo, lo que pasa es que le ha salido un competidor un tal vector que bueno trata de ser todavía más villano que él, se podía competir a ver quién es más bueno, pero no, estos dos compiten a ver quién es más malo. Claro, Gru tiene una idea extraordinaria, que es robar la luna si robamos la luna, yo creo que ya lo hemos robado todo, no es la luna del escaparate no, es la luna, la que está ahí arriba ¿no? entonces se dispone a dar el gran golpe, robar la luna, lo que pasa es que un día llaman a la puerta y aparecen tres criaturas, tres niñitas, que se le van a complicar la vida de una manera extraordinaria porque Gru, que es el villano más villano de la historia, resulta que tiene un corazón de oro y lo que hace es que se le derrite a la vista de las tres pequeñuelas Naturalmente actualmente no quiere quedarse con ellas faltaría más, pero claro, quién se resiste? existe a estas tres criaturas deliciosas y además que cuentan con la complicidad de estos bichejos amarillos, los Minions que en teoría son los soldados de los que dispone Gru pero en la realidad lo único que hacen es complicar la vida todavía más, entre los chavalines estos amarillos y las tres nenas Gru es un villano, la verdad muy poco villano Y este personaje es un villano muy villano, ha dado mucho que hablar, está mucho en películas, pero ya hubo una película muy reciente, ha tenido un éxito enorme, en donde fue el protagonista absoluto. Hablamos de Joker. ¿Quiere dejar de molestar a mi hijo? Lo siento. Arthur. Tengo malas noticias para ti. Esta es la última vez que te veo. No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos. Y para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Vean a este payaso. Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico, todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe. Me pregunto por qué será... Daba miedo a su lo hemos escuchado bueno, bueno. <risas> daba miedo también... Eh, bueno, como payaso, no era nada payaso, lo hacía reír, llorar y temer. Efectivamente, Bruno, este Joker que hemos visto en el año 2019, la película... Que habría ganado el Oscar, seguramente, si no se le hubiera metido este, los parásitos famosos por medio, ¿no? Este Joker del año pasado es de Doc Phillips, y esta es la interpretación fastuosa, realmente maravillosa. Esta sí, con todos los premios encima, de Joaquín Phoenix, ¿no? Está Robert De Niro con él en, en esta película que cuenta pues un poco los orígenes, los orígenes de ese personaje, de ese súper malvado que después en otras películas, quiero decir, antes en otras películas se ha opuesto a Batman, ¿no? El enemigo de Batman, el Joker. Bueno, aquí es este Arthur Fleck Que es un pobre hombre que vive en Gozan pues con su madre, una madre un poquito especial también, las funciones de las madres en las películas de supervillanos son importantes, ¿eh? también la de los superhéroes, pero aquí desde luego ¿no? bueno, lo único que quiere el pobre Arthur pues es trabajar, trabajar de payaso eh, hacer reír a la gente pero la verdad es que la vida le trata especialmente mal, Joker no es una película de superhéroes, aunque el personaje sea un supervillano, sobre todo al final, verdad cuando todo ya se desencadena de mala manera, ¿no? pero es que realmente al pobre Arthur las cosas no le van bien, la película es también, además de, de una peli supuestamente de supervillanos es una crítica social furibunda habla de tantas cosas habla de las personas y habla del corazón y cuanto más avanza la película más se enreda y más complicado se pone todo y aparece ya al final la violencia extrema que se puede últimas imágenes de la película yo creo que más se carga de razón y más acierta en el análisis de la sociedad que vivimos, el Joker es una película Bruno, descomunal que ganó el Oscar, el protagonista Joaquin Phoenix en el año 2020 un año Exacto. en el cual también se presentó han pasado más cosas en el 2020 aunque evidentemente lo que está ocurriendo ahora se va a llevar a todo el protagonismo pero han pasado más cosas, por ejemplo esta película Harley Quinn en Aves de Presa ¿Sabes lo que es un arlequín? Un arlequín está para servir No es nada sin un amo Dejando eso a un lado A nadie le importamos Una mierda El Joker y yo hemos roto Yo quería ir por libre Pero resulta que no era la única dama de Gotham Que quería emanciparse Eso es fabuloso. La señorita Queen me pertenece. ¿Quiénes son? Este es el trato. Queen. Antes eh, decíamos con la guerra de la, las galaxias la música, ¿no? Qué importante el sonido, qué importante Hombre. la música, qué importante también esta música naturalmente que sí además es uno de los componentes fundamentales en esta película aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn que ese es el título completamente eh, entero ¿no? Eh, pues se estrenó en estos primeros meses de, de, de este año ¿no? la ha dirigido Katy Jan y la protagonista es Margot Robbie, que fíjate Bruno que a mí esta mujer es que no me gusta nada y, y todas las semanas veo una película suya pues para fustigarme realmente porque es que sí. bueno pues veo el lobo de Wall Street veo cualquiera de sus películas la de Águila de Tarzán que hizo pero en fin ahora la que nos, ahora que nos eh, que, eh, trae ahora a relación es esta fantabulosa emancipación, porque Harley Quinn era la novia del Joker, como todo el mundo sabe, porque la habíamos visto en la película eh, anterior en el Escuadrón Suicida, ¿no? Bueno, pues Harley Quinn ya se desprende de esos amores por el Joker, porque le parece un personaje caduco, y se dedica a vivir su vida, a servir como dice ella, porque el Harley Harley Quinn, el Arlequín es un sirviente en realidad, lo que hace es meterse en todos los jaleos que puede trata de ayudar a una muchacha, a esta Cassandra Kane, que está... Amenazaba por, amenazada por un malo de estos malos malos del libro, el tal Máscara Negra, el personaje que hace igual McGregor, y para eso Harley Quinn pues se junta con un trío de chavalas esta Black Canary con Huntress y con René Montoya las tres actrices Jurney Smollett, María Elizabeth Winstead y Rosy Pérez que la acompañan y entre las cuatro montan una verdaderamente descomunal, que no es que nos reciban ¿eh? porque para esto son como si fueran los tíos más, más, más machos de, del universo, aquí se dan de palos de puñetazos, de tiros y de todo con cualquiera que se les ponga y hay momentos verdaderamente complicados porque la película sin ser una cosa verdaderamente excepcional lo que sí tiene es muchísima acción y muchísima diversión, dos casi de entretenimiento asegurado y sobre todo dos horitas con mago Robbie en todas las escenas de la película, ahora cuando terminemos el programa la voy a ver otra vez Bruno. o sea que te vas a ir sin gustar nada ¿no? efectivamente, es que no me gusta nada <ríe> José Manuel es que Esquivan el Callejón, el mundo del cine ese como la vida, cada cada película es un libro, es una historia es verdad, y tiene que tener sus buenos y sus malos y sus supervillanos, que a veces se generan una empatía pero muy importante y en este caso, hemos hablado de algunos que dices que malos, que malos son pero nos llevaríamos a casa, eh desde luego que sí, a Gru, por supuesto y a Margot Robbie, bueno, pesaré vale gracias José Manuel, un abrazo, un abrazo y la semana que viene seguimos hablando del cine, ¿te parece? me parece muy bien Bruno, un chao. abrazo y hasta luego, chao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 Hoy, la Rosa de los Vientos en Onda Cero ha empezado a las 12, acaba ahora a las 4 de la madrugada, 4 horas en de radio, de entrevistas, en de secciones, de muchas voces y muchos temas. Hemos empezado, insistimos, a las 12 y hemos estado hasta las 4. El horario que estamos eh, teniendo durante toda esta época, durante todo el confinamiento, durante toda la pandemia. Los sábados por la noche, de 12 a 4 de la madrugada. Y los domingos eh, por la noche, madrugada de lunes, en la noche del domingo al lunes, comentamos a las doce y media de la noche, acabamos a las 4 Y mañana por la noche, a las doce y media, os saludaremos y eh, ya estaremos... Media España en fase 2, media España en fase 1, pero ya todos estamos en alguna fase. Estamos avanzando y saliendo de ese túnel que ha sido el confinamiento de la pandemia. ¿Algo bueno tenía que tener el confinamiento? Que tenemos un horario que estamos un poquito antes, claro. Y acabamos los domingos después incluso. Claro, eh, os tenemos que ofrecer eh, más temas y nosotros estamos encantados de acompañaros además eh, personalmente pienso que es una oportunidad eh, para estar con vosotros eh, para, para hacer lo que hacemos pero durante más de tiempo con lo cual yo creo que es un regalo lo dicho volvemos a mañana a las doce y media de la noche hasta entonces quedaos aquí en la sintonía de Onda Cero Radio hasta luego